¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin r e s t r i c c i ó n Por supuesto, como cada domingo desde los estudios centrales de red e m i s o r a s Nuevo Mundo, en este domingo 9 de junio del año 2019. Y estamos esperando que lleguen el, el cafecito que le traen a don Patricio cada vez que. a todos en realidad,、eh, cada domingo. Pero la novedad es que este, en este día hay unas tazas muy bonitas que envió un auditor que, que, que no, sé, no sé, dijo que las enviaban desde el sur. No tengo idea de quién fue, no me quisieron dar un nombre, no tenían un nombre, a lo mejor, no sé. Pero lo concreto es que queremos agradecer al auditor porque hay una taza muy bonita que trae el logo de la radio Nuevo Mundo y trae、eh, el saludo del, al, del programa, dice Domingo Domingo sin restricción. Permítame que. Y una, una cuchara. c a b a de recibirlo, Julio, pero es ¿Sí? espectacular. Es un regalo de una docena de tazas marcadas así, por, por, enviadas por un auditor que no sabemos cómo se llama y que se los agradecemos igual en, en, en el más profundo de los anonimatos, a pesar de que fue una persona física la que nos trajo y lo recibimos ahora en la mañana. Pero no、Se、sabemos. s q u pasaron? Qué bonita, qué bonito, bonito qué ancho i n á m i c o Por supuesto, De... le agradecemos el, el gesto y, por supuesto, seguiremos haciendo los esfuerzos porque esto sea efectivamente <coughs> un programa ayudante. Una, una recompensa. Exactamente. ¿Ah? Que, Tiene valor retribuido. Exactamente, por, por supuesto. Así que, una vez más, le agradecemos a este auditor porque realmente fue una sorpresa, una grata sorpresa que nos.、Eh, f í j e s e que viene con un a con unas cucharitas, mire, le, sí, unas cucharitas que se le inserta de, en, la, en la oreja. De losas, sí, muy b o n i t a Qué buena. Muy b o n i t a <risa> Por desgracia, hoy día no tenemos Facebook Live, si no se lo dicen, mostramos. La próxima semana vamos a tener Facebook Live, seguramente. Estamos tratando de mejorar y resolver los problemas que, que nos crean la nueva las nuevas tecnologías. Así que le agradecemos nuevamente a este auditor, que nos gustaría saber su nombre, pero no lo sabemos porque no lo dio. Y ya le diremos.、Eh, ¿Cómo está? Llegó Javier. a Llegó Javier, a m o s t r a r l e la taza que nos han regalado. Hoy día. No, ya tuvimos que saludar la taza porque. Como, <ríe> ya le llegará su café en una taza con diseño. De design. Taza de domingo a domingo sin restricción. En Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Mire que suena bien, ¿eh? Buenos días a, buenos a todos, días. a todos. Hermosísima la taza. Estoy absolutamente impresionada de. e e l ingenio y creatividad de la、muy、persona bien, que l o ha p r e s n t a d o Temas importantes de esta semana.、Eh, por supuesto, el paro de profesores, que、uh -huh. marcó la agenda de la semana y que fue de una proporción que muchos no lo esperaban, seguramente, pero que mostró que los profesores están realmente preocupados. Por lo que pasa con la educación en nuestro país. Una situación que hay que tener presente porque lo que se está empujando por parte del gobierno, yo digo empujando porque es como una gran mole que la tratan de poner en medio de la educación en Chile, para llevar la educación más al pragmatismo neoliberal que a las necesidades del desarrollo humano de la sociedad o de los、eh, educandos chilenos. Y por supuesto, perjudicando de paso a muchos profesores que han dedicado su vida a prepararse para, carreras tan para temas tan importantes como la historia, la educación física, que hoy día las convierten o las pretenden convertir en、eh, optativos. Y no en, en temas que son obligados. No nos olvidemos lo que pasó con, con, lo, con los idiomas, ¿no? con francés particularmente, que los profesores de francés quedaron prácticamente cesantes, habiendo es. estudiado en universidades para eso. Y tuvieron que a, medio, a media vida, o a, vida a, o a tres cuartos de vida tener que cambiar de, de, de expectativa, de, de, de, primero de, de vocación y luego de, de vida. Es realmente preocupante lo que sucede. La otra situación que a uno no. Entre p a n t e s antes que lo olvide, antes que lo olvide, porque、eh, quiero saludar a, a Manuel m a r c a r i a n alcalde de Los Vilos, que está en este instante en una situación de salud que lo tiene、eh, postrado en、eh, en un hospital, acá por la capital. Y que indudablemente está en, en, en cuidado intensivo, no sé si es intensivo, no tengo claro, no tengo claro la, la situación exacta, pero en cuidado para poder recuperar su salud. Y, y, y claro, lo queremos saludar, es un auditor de, de la radio permanente, nos envía saludos permanentemente, se preocupa porque estemos al aire o no estemos al aire en la zona. Y claro, hay que saludarlo. Así que aprovecho de, de hacerlo. Ustedes me imagino que. Si tienen alguna información. Bueno,、mayor? tengo la información de que se está recuperando. Ya.、Yeah. Eh, sufrió un accidente vascular, que es una enfermedad delicada. Afortunadamente, recibió los cuidados a tiempo. Pero, claro, es una situación que debe ser controlada. Está siendo tratado en buenas manos. Y le deseamos, por cierto. Pronta recuperación para que vuelva a incorporarse a esta importante función que desarrolla en una zona tan relevante como es Los Vilos. Es. Puerto de salida de la mina Pelambres y del Valle del Chopa. a Del、Así、hermoso、es. Valle del Chopa a que usted conoce muy bien también. Perdón, Así、voy. es, lo conozco. Tengo el gusto de conocer el Valle del Chopa. Así es. Recorrimos esos valles durante bastante tiempo.、Así、Estuvimos es. juntos por ahí d á n d o n o vueltas. Sí. Tenemos muchos conocidos y amigos y. Por cierto, entre ellos Manuel m e r c a r i a n Exactamente. Bueno, mejoría pronta, fuerza para recuperarse con toda la con toda la potencia que se requiere para los cargos, para el cargo que q u estaba e desempeñando y, por supuesto, que, le, que esperan muchos que lo siga haciendo. La e n c u e s t a criteria. Otro tema. Un temazo de la semana. Exactamente. Otro tema de la semana que tiene que ver con una baja ostensible de la. Aprobación a la gestión del、eh, presidente de la República y, por supuesto, también de su gabinete. Y claro,、eh, llegar al 28% de aprobación es bastante poco. ¿eh? Sí, y yo quisiera resaltar otro hecho de la encuesta Criteria, que es el respaldo que se le da、eh, al proyecto de las 40 horas, que creo que también、eh, viene a、eh, generar una disrupción importante entre. Lo que se ha delineado el propio gobierno con lo que realmente, digamos,、eh, tiene cierta valoración. Ahora, el tema de la encuesta sigue siendo, en mi humilde opinión, un, un tema bastante delicado porque hemos visto también la tentación que constantemente ha tenido el gobierno de,、eh, básicamente, también trazar su hoja de ruta en base a、eh, justamente lo que van diciendo y señalando las distintas encuestas, lo que. Eh, también ha generado un desorden bastante importante desde ese punto de vista, sumado a este、eh, concepto que utilizabas tú antes del pragmatismo neoliberal. Creo que,、eh, digamos, la, la, la encuesta como eje orientador o como mapa o brújula de, del quehacer político también es un tema complejo. Si bien,、eh, obviamente, se saluda esta valoración que se hace por el proyecto de las 40 horas. Bueno, y, y como último tema, para que ustedes lo tomen después en su comentario global,、eh, ¿qué sucede con la famosa consulta indígena? La consulta indígena que tiene, una, tiene muy preocupados entre e n t r p a é i s a los propios pueblos originarios, porque t e m e que traiga una trampita en medio y que parece ser que sí es. ¿Cuál es la trampita? La trampita es. Nosotros hacemos consulta, la consulta debe terminar con mucha aprobación o con mucha desaprobación, pero la consulta se hizo y no es vinculante el resultado. El c ó m llama? o se el, el, el decreto, llamémoslo así, la,、eh, que de, de, de la OIT, d el artículo 169,、eh, que obliga a los que lo firmaron, a los países que lo firmaron, a hacer c o n s u l t a A los pueblos originarios, ante cualquier cambio que se pretenda hacer, no vincula el resultado a la posibilidad de seguir avanzando en lo que el gobierno de turno crea necesario hacer o crea mejor para sus negocios. Lo concreto es que, ¿cuál es la preocupación de los pueblos originarios? De que, a pesar de haber un rechazo masivo hoy día a la consulta, Incluso con mucho intento de manipulación que está siendo、eh, sostenido por, por las organizaciones、eh, de los distintos sectores de, la, de los pueblos originarios. Sin embargo, se sigue insistiendo en ella y se va a, a te concluir、eh, por ahí, por el mes de octubre, noviembre. Y cuando se concluya, se va a intentar cambiar la ley indígena vigente que impide la venta de terrenos. De los pueblos originarios. Lo que pretende el cambio de la ley es que s、sí、i se les permita venderlo y después viene la campaña entonces para tratar de que cada comunero indígena venda sus tierras. Y ahí se acabaron las tierras de los pueblos originarios. Esa es la situación, la dejo planteada. Don Francisco Palma tiene toda la palabra. Me tomo la palabra porque esta es una de las formas típicas que. Caracterizan la actuación de los gobiernos que nos han gobernado en este país durante ya tantas décadas, ¿no? en relación a, a los temas de los pueblos originarios,、eh, y que se acentúan brutalmente cuando está en el gobierno un régimen como el que i m p u l s a la derecha en Chile, con Sebastián Piñera a la cabeza. Es decir, mirar a los pueblos、eh, originarios desde una perspectiva. Ajena. ¿no? Están los pueblos originarios, entonces se los trata de acuerdo a ciertos cánones, pero nunca son ciudadanos incorporados a una discusión de fondo respecto de cuál sería el estatuto que permita la convivencia de los pueblos originarios con los otros pueblos que han llegado a formarse en este territorio.、Eh, y fíjate que. La misma consulta es una consulta, como tú bien señalas,、eh, no vinculante, lo cual significa que, eh, eh, con la mejor de las intenciones, la OIT dice: Bueno, pero hay que consultar. Pero con la pillería típica de la burguesía chilena, dice: No, si ya conversamos con ellos. Les tiramos una consulta, ellos respondieron y nosotros ahora cumplimos ya. Ya tenemos lo que pensaban, pero eso no significa que influya en lo que vamos a hacer. Y efectivamente, aquí se trata de modificar la ley、eh, indígena y en uno de sus c a p í t u l o s más importantes que tiene que ver con、eh, la propiedad de la tierra comunitaria. ¿En qué sentido? No han dicho, por cierto, que ahora se va a poder vender y comprar. Eso sería como demasiado. No, no. no. Pero sí se va a poder arrendar por 25 años renovables. ¿Te suena esto? Me suena. A mí me suena a las concesiones de las pesqueras, fíjate. Exactamente. Que efectivamente el mar chileno no se le ha entregado a siete familias, pero lo tienen en usufructo por p e r í o d o s renovables, que se transforma entonces en una concesión de p e r í o d o indefinido. Y entonces el viejo cuento de la puntita está corriendo también en este terreno. ¿Y qué significa? Que. En una cosa tan sensible, porque si cualquier chileno sabe, nos enseñaron en el colegio, cuando se enseñaba en el colegio historia, se, se enseñó que mapuche quiere decir mapuche, gente de la tierra. Y por lo tanto, la tierra para un mapuche no es solamente la propiedad material de un pedazo de suelo. Es una relación especial con la naturaleza. Está en su definición natural. Existencial como pueblo, por lo menos si lo consideran los mapuches con los que uno a veces tiene oportunidad de conversar. Y entonces, mediante esta consulta, se trata de abrir la puerta a que se pueda modificar desde arriba drásticamente esta circunstancia. Y yo creo que esto es una cosa muy grave porque muestra desprecio por el. Una característica fundamental del pueblo originario más importante de nuestro país, el pueblo mapuche. Y a mí no me extraña que los mapuches hayan reaccionado con la efervescencia y la indignación que ha caracterizado las tomas de televisión que uno visualiza de lo que ha sido la consulta en distintas localidades de la región de la Araucanía. Ayer fue en Cañete, fue bastante serio los incidencias que se produjeron. Y el gobierno entonces acusa la acción de los violentistas. Bueno, Yo me pregunto qué pasaría con el gobierno, qué diría si un grupo de desquiciados irrumpiera en alguna iglesia de Santiago y se dedicara a profanar lo que para、eh, gente católica es tan importante, por ejemplo. Porque, digamos, atenta contra un modo de pensar, atenta contra una ideología, que es la ideología mapuche, precisamente. Entonces. Creo que hay que ser muy claro en repudiar esta conducta que intenta imponer una forma de pensar a un pueblo originario que tiene otra forma de pensar. Y claro, se recurre a las, a las、eh, excusas de siempre para utilizar algunos casos aislados en los cuales hay mapuche que declaran que estarían en disposición a hacer estar riendo la tierra. Por cierto, eso ha ocurrido otras veces. Sí, Patricio, respecto también a. Esta reacción que se ha tenido por parte de distintas comunidades indígenas, creo que también es importante resaltar que no solamente se han llevado adelante、eh, acciones de rechazo en contra de esta propuesta indígena en la Araucanía, sino que también、eh, distintas comunidades indígenas a lo largo de la región metropolitana, inclusive y a lo largo del resto del país, también han tenido una reacción importante, la cual ha sido. Totalmente invisibilizada por los medios de comunicación, a pesar de、eh, los fuertes niveles de represión que han, que han sufrido las comunidades indígenas que han、eh, protestado en contra de esta consulta en otros lugares de Chile, no solamente en, en la Araucanía. Y creo que eso también muestra、eh, esta manipulación mediática que constantemente está asediando、eh, a la opinión pública y que finalmente una cuestión. Eh, tan compleja、eh, como la consulta indígena y planteada desde la mirada、eh, de la burguesía y de los sectores、eh, que históricamente han buscado invisibilizar al pueblo mapuche y sus demandas en nuestro país,、eh, llevan adelante. Creo que eso también es importante comentarlo、eh, a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo, porque la verdad es que el rechazo a, a esta consulta indígena、eh, ha sido bastante transversal por parte de distintas comunidades y creo que por ahí también. Eh, hay un, un rol importante que se puede jugar, obviamente apoyando a las distintas comunidades、eh, que existen a lo, a lo largo y ancho de nuestra región. Así es. Bueno, y otro tema que también en la semana, bueno, hace rato que viene la preocupación con lo que está sucediendo en la economía.、Eh, un bajo i m a s e c un índice de medición de la actividad económica del país、eh, mostró claramente que hay una baja en la actividad económica. Y eso、eh, indudablemente llevó, parece ser, al Banco Central a bajar las tasas de interés. ¿Qué significa, don Patricio, que bajen las tasas de interés que el Banco Central regula permanentemente? O la mantiene alta o la mantiene baja, no, dependiendo no sé de qué. Dependiendo no sé de q u é Exactamente. ¿De cuánto quiere ganar don Julio? A ver,、eh, efectivamente, yo creo que hay una gran preocupación en el gobierno que se evidenció de alguna manera en, el, en la cuenta pública del presidente Piñera. Cuenta que no fue cuenta, sino que fue un cuento, digámoslo de esa manera.、Eh, se evidenció una preocupación en el sentido de que el país no crece en la forma en que el gobierno quisiera y que prometió cuando anunció los tiempos mejores. Y esta situación se ha mantenido ya un tiempo largo. Está, por cierto, condicionada por situaciones internacionales que tienen que ver con la forma en que Chile realiza su proceso económico. Cuestión que se ha manejado y se ha planteado por mucho tiempo en estos micrófonos por todos nosotros, por nuestros invitados. Que lo plantea una gran cantidad de chilenas y chilenos, pero que no es acogida. Entonces, cuando llega la hora de. <coughs> De denostar a alguien que dice que el modelo chileno tiene estos inconvenientes de dependencia de la situación internacional, se dice no, no depende. Pero cuando se vive y se ejerce el poder como gobierno, como es el caso actual, entonces sí parece dependiente. Sin embargo, no se toman las medidas que podrían hacer que la economía empezara a ser menos dependiente de lo que es. Y sujeto así al vaivén internacional, la economía chilena se debate hoy nuevamente en la mediocridad, eso está claro. No ha caído en recesión como la economía brasilera o la argentina, pero está、eh, con un muy bajo nivel de crecimiento. Y todos los economistas o quienes ofician de ello señalan que el PIB potencial es bajo, es decir, aunque tú quisieras hacer crecer la economía, te costaría. Y entre otras cosas es bajo, perdóname y lo digo、sí. enseguida. Porque un país que no ha invertido no tiene cómo esperar un crecimiento. Porque si hubiera mágicamente una mayor demanda, esa mayor demanda no podría ser satisfecha en tiempo corto. Pero Patricio, ¿No? para, que, para que tú redondees la explicación, porque está interesantísimo lo que tú estás explicando, ¿por qué, a pesar de haber crisis, <coughs> los bancos aparecen con importantes ganancias? Las ISAPRE con importantes ganancias, las AFP con importantes ganancias. Y, suma, y sigamos sumándole a l g u n a, a s actividades que、es、se que, desarrollan. Es que no, es que no tienen mucho、qué? más que sumar.、Po. No tienen más que sumar. Sería bonito que yo pudiera decir Radio Nuevo Mundo con importantes、ah, ganancias.、Claro. Subejecutivos como Julio Ugas con importantes ganancias. Pero no es así. Ese es el problema y esa es la diferencia. En este modelo económico que tenemos en Chile, el que gana. Es el que concentra la capacidad de utilizar los recursos naturales del país. Un puñado de actividades económicas, que son las que producen lo que el mercado mundial necesita y sigue necesitando a pesar de la crisis, esa gente obtiene enormes utilidades, enormes ganancias, que no dan para que el país en su conjunto crezca a una tasa muy acelerada, pero que para unos pocos. Significa una fuente de ganancia espectacular. Por lo tanto, no se expresa en las mediciones nacionales. O sea, por supuesto que se expresa. Porque ¿cuánto ha sido tu aumento del producto durante este año? No,、Julio? yo, yo sé, puedo decir u e no. No sé cuántas puedo... veces te han ajustado el sueldo. Varias. Varias, me imagino.、Sí. Bueno, no ha ocurrido eso a la mayor parte <risa> de la población. O sea, crecimiento para la población, cero. Pero el país ha crecido a un 2,5 o 3%. Y es el 2,5% o 3% de 300 mil millones de dólares. O sea, no es despreciable ese 2 o 3%. ¿Dónde va a parar? Si a ti no te ha tocado, le tocó a otro. Y el otro es el que está haciendo el uso favorable del modelo de desarrollo económico. No se expresa en salarios, claramente. Claramente no se expresa en salarios, se expresa en utilidades. Entonces yo vendo, saco mis utilidades. Y hay algunos dólares que se aprovechan en el retail para comprar productos en el extranjero que se venden en Chile. Y entonces Julio u g a sí concurre al supermercado a comprar esos productos. El círculo está cerrado, es muy simple. El modelo económico chileno es simplísimo. Es una economía que es casi de texto. Y que en situaciones en que el mercado internacional se contrae, entonces. Oprime inmediatamente la capacidad de crecimiento del país. Eso está ocurriendo y el Banco Central entonces dice: señores, hay que estimular la economía. Por ejemplo, usted,、eh, como, como persona de clase media, don Julio, todos somos clase media ahora, según dicen, es una razón más por la que uno no entiende de dónde sale la producción. Si todos somos clase media, ¿quién produce? Bueno, antes había una clase trabajadora. Ahora solo hay clase media, d i c La clase obrera, incluso. Pero eso es un paréntesis, ¿no es cierto? Pero、eh, tal vez la clase media quiere comprar una casa. El sueño de la casa propia, le llaman en Chile. Para comprar una casa se pide un crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario obliga a pagar una tasa de interés. Bueno, si el gobierno baja las tasas de interés de referencia del país, entonces la tasa hipotecaria baja. Si la tasa hipotecaria baja, puede haber algunos que alcancen con sus ahorros a pagar la cuota del de préstamo hipotecario en condiciones más favorables. Es decir, se estimula la economía. Más personas podrán comprar casas optando p o un crédito hipotecario, ¿te fijas? Entonces, si yo bajo las tasas, algo más posible hacer esa operación comercial. ¿Y qué hace eso? Mueve la economía, por cierto, porque por cada casa que se vende, o alguien que la construyó. Y se compraron、obrera. materiales de. Se compraron materiales, todo, la、eso. fábrica de cemento、claro. vendió un poco más, etc. Esos camiones、claro. que pasan con. Claro, dando con, vueltas así o n Y ese le tiran el, las calles. Y exactamente, <coughs> trabajaron. Entonces se estimula, este es un ejemplo muy simple, por supuesto, pero se estimula la economía bajando la tasa de interés porque los créditos resultan más favorables. A mí me gustaría que junto con los créditos que yo pago. Bueno, si yo deposito en un banco, la tasa de interés que me ofrecieran fuera más alta. Pero no me la ofrecen más alta. Así es. Lo más probable es que me la bajen incluso.、Eh, entonces, lo que ha hecho el gobierno es un intento de mejorar la condición de la economía, estimularla por la vía de baja de la tasa de interés referencial que fija el Banco Central. Esta es una cuestión. Básica, fundamental、o、de sea, una e c i s i ó n de cierta manera. O sea, la autonomía del Banco Central, al parecer no es tan, tan autónoma, sino、o、que sea, es una decisión política. Sí, sí, sí, sí, sí, autónoma, pero es una decisión que toman los cinco sabios del Banco Central. Cinco sabios,、eh, sí. Cuestión i sabios, n c c o que se venía hablando así, allá bastante tiempo, pero que finalmente, en razón de l a s m a l a s resultados de la economía chilena durante este primer semestre, se concluye que es conveniente hacerlo ya. Y no se descarta que haya incluso otra modificación En un tiempo más. Que si bien se, ve, se le ven las tazas ahí tomando el café con esas marcas. Bonita taza que nos regaló un auditor que no sabemos su nombre, pero se lo agradecemos de igual manera.、Eh, Javiera. Sí, respecto a la baja en la tasa de interés,、eh, que como bien señalaba Patricio, busca estimular la economía mediante、eh, el estímulo a, a la actividad, inclusive al, al consumo,、eh, creo que es importante señalar. Lo, el contraste entre la principal promesa que tenía el gobierno de Sebastián Piñera, esto de los tiempos mejores, que iba principalmente de la mano a una mejoría de la economía, con efectivamente la situación que se está dando al día de hoy, y es que efectivamente esa promesa、eh, era una promesa muy, muy o, o más que muy, era imposible de cumplir, y hoy día. Imposible cumplir en los marcos de la actual economía. Exactamente, en los marcos de la actual economía.、Mm. Eh, Porque al no tener nosotros un modelo de desarrollo, una matriz de producción,、eh, la verdad de las cosas es que vamos a seguir dependiendo、eh, de los vaivenes de la economía del mundo en un contexto de guerra comercial.、Eh, podemos profundizar sobre la guerra comercial un poco más adelante, porque ahí también、eh, han、Era、pasado bastantes ¿no? eh, cosas que、sí. yo creo que、eh, llaman la atención. Pero、eh, respecto a la situación económica chilena,、eh, solamente sumar que. Eh, hay bastantes economistas que、eh, proyectan que la baja en la economía va a seguir profundizándose. Yo creo que eso también llama la atención. i n c l u s i v e hay una entrevista al decano de, de la, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que,、eh, es José de Gregorio, que、eh, señala la posibilidad importante de que. En el futuro se generen i n c l u s i v e más bajas a, a, a la tasa de, de interés, y eso、eh, también señala a los mercados que、eh, la actividad económica difícilmente se proyecta vaya a、eh, poder ir tomando una consistencia más sólida. Y lo otro que yo también creo、eh, me llamó la atención y, y creo que responde también a esta misma、eh, falta de、eh, solidez en la economía. Eh, son estos anuncios que、eh, se dieron sobre la, la necesidad de, o, o sobre la, la apuesta que tiene el gobierno de estimular la economía、eh, mediante obras públicas, mediante la, la, la ejecución de distintas obras públicas. Que、eh, la verdad de las cosas,、eh, creo yo,、eh, es interesante desde varios puntos de vista, pero creo que. Eh, lo importante para el caso chileno también es que estas obras públicas no, no vayan a, finalmente a s e r una concesión más que,、eh, en el fondo, no, no, no tiene mucho que, que aportar d i g a nuestra economía en términos de lo que las obras públicas efectivamente pueden significar desde el punto de vista económico para、eh, un país. Yo creo que eso también hay que ponerle un ojo porque hemos visto que aquí hay trampitas de todo. Pero ahí yo creo que habría que tener en cuenta que. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos por mostrar que el gobierno anterior dejó al país en una situación desastrosa desde el punto de vista de las cuentas económicas, es decir, macroeconómicamente aumentó el déficit fiscal. Ha sido la crítica permanente del gobierno y del ministro de Hacienda al gobierno anterior. Y bueno, resulta que、eh, la salida clásica a una situación de depresión es la obra pública, si eso está bien. Nosotros, claro, es como nosotros, de la onda del 29. Eh, eh, bueno, recordemos que todas las grandes crisis se han resuelto haciendo obras públicas. Y es bueno hacer obras públicas y nadie puede estar en contra de ellas. Entonces, yo celebro que Piñera haya decidido sí, hacer、correcto. obras públicas. Pero es una completa contradicción con lo que ha venido planteando durante estos 18 meses de gobierno. Así、es. Digámoslo claramente. Bueno, o sea, es, esa es la razón. Para que ustedes sigan, quiero decirles, porque vamos a seguir sobre este tema, no se preocupen, para que ustedes no se, no se sientan como, Ya estábamos como, tomando vuelito, o s e s t a m o s tomando e Pero estamos en contacto con、eh, la diputada Alejandra Sepúlveda, quien es、eh, integrante de la, o dirigente inclusive de la Federación Regionalista Social, Verde Social, que representa, es diputada, una, que representa como una. Como c h i m b a r o n g o c h é p i c a La Estrella, Las Cabras, Litueche, l o l o l m a r c h i g u Enancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichilemo. Oye, me está faltando alguna, Pichilemo, Placilla, Pumanque, San Fernando, San Vicente, San Vicente, Santa Cruz. Este es el distrito 16. ¿Qué grande es el distrito 16, diputada? ¿Cómo está usted?、Un、gusto saludarla. Hola, muy buenos, buenas tardes y buenos días. todavía. Pero,、eh, buenos días un, un todavía. A todos los que nos están escuchando, sí, a Patricio, a Javier, a Julio. Gracias. d i a Muy grande, p i c i t o、sí, Muy Qué grande. grande, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace、sí. para recorrerlo?、Eh, bueno, hoy día e la tarde tenemos a g e n a también, como día domingo.、Oh. Estamos descansando el día domingo e la mañana, pero ya e la tarde salimos a, a terreno. Así que estamos a full porque son muchas comunas.、Eh, lo planteas con, con mucha realidad y, y bueno p o r que tenemos muchísimos problemas recordar que toda la zona de los incendios forestales donde、sí. estamos tratando de hacer algunas cosas ahí y, y bueno donde tenemos zonas de sacrificio como la zona de la estrella con el tema de a g r o s super、eh, entonces la verdad es que es una es un territorio es la parte sur no es cierto de, de la de la región de higgins y, y tenemos h a r t a s complicaciones que bien、eh, diputada Estamos cerquita de lo que fue la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera. En esa cuenta pública、eh, hay varias cuestiones que、eh, podrían in, involucrar o no involucrar a las regiones. Ustedes, como integrantes de un partido que necesariamente está preocupado por cuestión principal de las regiones,、eh, ¿cómo, ¿cómo sienten la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera? Mira, nosotros planteamos y, y tuvimos una reunión hace algunos meses atrás con, con el ministro Larraín, el ministro de Hacienda, precisamente planteándole la importancia de poder fortalecer las regiones, porque el crecimiento de, de, del país sin duda pasa n o cierto?, es por un equilibrio territorial, pero con un equilibrio de un dinamismo económico también en, la, en las regiones. Y, y para eso planteamos precisamente lo que tenía que ver con una, una ley de rentas regionales. donde、eh, los impuestos ¿no、pudieran quedar en, la, en las regiones y no solo fuéramos un, un lugar, un territorio, ¿no、donde fuera solo un sistema de, de extracción y que todas las externalidades negativas quedaran en las regiones, sino también los impuestos pudieran quedar en las regiones y,、eh, y la toma de decisión también fuera regional. Nuestra preocupación es que el ministro, el ministro de la RAIN nos dijo en nuestra cara que no iba a ocurrir esto, que no iban a haber rentas regionales, y nosotros esperamos que en el transcurso de estos meses hubiesen grados de reflexión, además c o n las conversaciones ¿no、que se tuvieron tanto en la moneda como en los distintos ministerios para hacer reflexionar al gobierno, y, y que en esta cuenta pública pudiéramos tener de, algún, de alguna forma algún grado de flexibilidad en lo que tiene que ver con las rentas y plantear estas rentas regionales. Que son, fíjate, una de las banderas más importantes de lucha que tiene hoy día el regionalismo. O sea, ¿cómo hacemos inversión? ¿Cómo hacemos equilibrio territorial? ¿Cómo hacemos dinamismo económico en las regiones? Si hoy día, ¿no es cierto?, no tenemos los recursos, pero además de no tener los recursos, tampoco tenemos la, el poder de decisión de, de, esta, de estos recursos. Alejandra, te saluda Javiera.、Eh, Hola, Javiera. No puedo dejar de mandar un cariño muy grande a dos lugares que a mí, en mi calidad de estudiante, me tocó ir a hacer trabajos voluntarios. A, p i c h i d e g u a y Paredones, un, un, lugares del distrito que tú representas, grandes lugares, grandes personas. Pero、sí. más allá de eso, quería preguntarte sobre,、eh, particularmente, el rol、eh, que cumple esta renta regional de la que tú hablas, con.、Eh, o sea, porque, claro, tú mencionabas sobre el desarrollo económico en las regiones, pero también. En cómo esto contribuye a la autonomía política que también pueden ir teniendo las regiones, si pudieras profundizar en eso. Mira, nosotros vemos fundamental lo que tiene que ver con la, con la autonomía política. Te pongo un solo, un solo ejemplo: tú que conocen nuestra, nuestra región y todo. A ver, en Pichidegua se quería, se quería instalar una, una termoeléctrica.、Eh, todas las autoridades regionales, ¿no cierto?, incluyendo el, el intendente en la época. Eh, hicieron todo lo posible para que, para que se instalara esa, esa termoeléctrica. Tuvo que ser la ciudadanía a través de, de distintas protestas, manifestaciones, todo, que dijera que no esa central termoeléctrica, porque, como si tú conoces, Tichi de g u a lo、bueno, que significaría para la pequeña agricultura tener una central termoeléctrica en el corazón productivo del valle de, de Cachapual. ¿Qué nos está pasando hoy día en, en, la, en la Estrella, una zona de sacrificio? Tenemos. Por cada un habitante de la estrella, 166 cerdos, y nos quieren instalar una, una planta de, de alimentos de 90.000 toneladas mensuales. Va a pasar un camión ¿no、cierto? de, de AgroSúper cada, cada, cada tres minutos. Si nosotros tuviéramos una autonomía política, y estoy hablando de un, un gobernador regional empoderado, electo por la ciudadanía, Pensaría primero en su, en su ciudadano, en la gente que lo habita, en los sistemas productivos que tenemos que cuidar y después es en el mandato ...no es cierto es que, que tienen hoy día los Seremi y los intendentes desde Santiago para tomar las decisiones. Entonces uno dice, bueno, tengamos autonomía política porque es fundamental la protección de nuestra región y no convertirnos, toda, seguir siendo ¿no、es cierto?, el patio trasero de, de, de Santiago por la cercanía que tenemos con la capital. Pero al mismo tiempo esa decisión política de resguardarnos, de cuidarnos, además de, tener, de proyectar esta región n o cierto?, es 20, 30 años más, con la posibilidad de tener los recursos a través de las rentas regionales. Nosotros tenemos importantes empresas en esta región que tributan todas en Santiago y que no dejan n o cierto?, es los recursos en términos de impuestos, en términos de las externalidades positivas, pero sí las negativa. s En, en, en nuestra región. Ese es un poco el vínculo, o sea, cómo tomar decisiones políticas inteligentes, y ahí tenemos los desafíos de los partidos políticos de colocar a las mejores personas a disposición de la ciudadanía en términos de la elección popular, pero al mismo tiempo que nos den la autonomía eh, eh, de verdad, en serio, no esta autonomía que te dejó la plata, pero sigue mandando a Santiago lo que tenemos que hacer en la región. Alejandra, un gusto de conversar contigo, te saluda Patricio Palma desde este panel de Nuevo Mundo. Hola、no、p a t r i c Yo creo que es muy importante lo que estás señalando porque estás explicando de manera muy gráfica, muy clara, lo que significa el regionalismo y la necesidad de incorporar cambios importantes en la nomenclatura con que abordamos el problema de las regiones en nuestro país. Creo que los que te están escuchando desde regiones deben estar hoy día preguntándose sobre estas cosas y viendo qué diablo se puede hacer en todas las regiones. Es bien importante. Ahora quisiera consultarte、eh, sobre tu opinión respecto de este referente político que se ha creado hace poco en nuestro país, Unidad para el Cambio se llama, al cual、sí. se ha incorporado el partido que tú representas en la Cámara también, y que está llamado a hacer eh, un, eh, una mirada política diferente en el país, tratando de articular una oposición, pero que no sea simplemente. Contestatarias, sino que haga propuestas. Y creo que en ese sentido lo que tú estás planteando sobre el regionalismo es una propuesta, es una modalidad de cambiar para avanzar. ¿Cómo visualizas tú la participación de los regionalistas en este conglomerado político Unidad para el Cambio? Mira, primero lo, lo que nosotros estamos proponiendo, uno, yo, yo vivo en San Fernando, vivo en la provincia, ¿ah? estoy en mi casa en este minuto, entonces uno dice,、e、esta es una propuesta, pero es una necesidad, o sea, la necesidad de poder regionalizar y darle más fuerza a la región e una necesidad de, del país. Y, y, y perdona que me e x p l ahí en esto, pero, pero hoy día cuando vemos, ¿no es cierto?, el hospital de San José, en Santiago, cómo está colapsado absolutamente, cómo hoy día de atender 400.000. Personas, familias, hoy ya estamos, se está atendiendo a un millón, bueno, porque sigue existiendo, igual como en todas las cosas en este país, una tremenda concentración: concentración del agua, concentración de la tierra, pero concentración de los elementos productivos también en la capital, en la capital regional. Y, y cuando tú conversas de la, de la región metropolitana, uno dice: bueno, se concentra además en algunas comunas de esa capital donde la periferia no tiene nada que hacer. Entonces, esta redistribución que hay que hacer es de la riqueza, pero esa riqueza. también conlleva ¿no、es cierto? a que no tengamos esta concentración, porque lo, lo, los hijos nuestros se nos van, los hijos de las regiones se van a Santiago, y nosotros nos vamos quedando despoblados, nos vamos quedando sin capacidad ¿no、es cierto? De, de crear cosas y de, y de innovar, porque los jóvenes se nos están yendo. Si tú haces un promedio, lo que está ocurriendo en la población de las re regiones es un envejecimiento absoluto. O, los que conocen la estrella, tenemos gente, fundamentalmente tercera edad el secano costero se nos está envejeciendo de, de la región de la, de, de la zona、eh, central de la región entonces uno dice bueno、eh, y perdónenme que me vaya al, al regionalismo de nuevo pero mira más que una propuesta es una necesidad urgente que no entienda esto lo único que estamos haciendo no es cierto es creando una hidrocefalia en santiago y el resto del cuerpo se nos está muriendo también y se va a morir completo no s o l o santiago la c o l el colapso de santiago es tremendo Bueno, nosotros hemos, hemos hecho este, este, este conglomerado ¿no? nuevo, o cierto?, es n pero que tiene que ver, no, no es una cosa electoral, fíjate, ha sido casi,、eh, yo diría,、eh, algo muy natural. Nosotros hace más de un año y medio estamos trabajando, quizás dos, e l temas en conjunto con, con el Partido Comunista, en temas muy interesantes. Por eso es que esto se ha dado casi naturalmente. El tema del litio. Eh, que lo hemos trabajado en, el, en la zona norte ahí con, con, con, con el diputado Núñez, ¿no es cierto?, del, del Partido Comunista, como、eh, hoy día con, con el diputado Esteban Velázquez de, de Antofagasta, bueno, y de Calama, hemos hecho una alianza en ideas, en conceptos, en propuestas con el Partido Comunista en eso, en el tema del litio y lo que tiene que ver con, con una propuesta hacia el país, que eso es brutal. que la decisión política, si bien la anunció el presidente de la República, no la vemos plasmada en, en, en, de verdad en una acción política. Lo, lo segundo, en el tema del agua hemos estado absolutamente de acuerdo en pasar esto, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de 45 a 40 horas, nosotros con, con Camila Vallejo, todo lo que tiene que ver con、eh, un, un mejoramiento a, a los derechos laborales y de salud laboral, Lo hemos trabajado con el senador Navarro, desde el Senado y en la Cámara. O sea, hay cosas quizás que no se ven, pero sí hemos estado trabajando con, tanto con el Partido Comunista, también con, con el PRO, en, mucho antes ¿no、es cierto? De, esta, de esta unión que, estamos, que están haciendo en términos electorales. Se ha hecho un trabajo, yo diría, más bien de ideas que nos hemos complementado. No somos iguales. Tenemos muchas diferencias, pero hemos creído que es mucho más importante las cosas que nos unen y el trabajo que hemos hecho casi durante dos años. Estamos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda, integrante、eh, del Partido Regionalista Verde Social. Diputada, usted es. Representante de un, de, una región, de un distrito de la región de O'Higgins que se ha visto tan convulsionada en el tema judicial que indudablemente trae preocupación. Ahí hay tres ministros de corte investigados por tráfico de influencia y pagos indebidos.、Eh, usted está presidiendo la Comisión Investigadora de Nombramiento y Conducta de Jueces y Empleados Judiciales、eh, de la región de O'Higgins. ¿Cómo.? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo, ¿Cómo siente usted que esto afecta a la credibilidad de las instituciones del país? Mira, va a sonar extraño, pero, pero suena esperanzador en el mediano y largo plazo. ¿eh? Podrá sonar raro lo que estoy diciendo, pero, pero uno dice: aquí había una, una, una suerte de secreto a voces. n ¿eh? o De que, de que habían grados de, de, de corrupción o, o de alguna manera de manejo ¿no、es cierto? De, de la justicia、eh, en, en, en Rancagua a través de la, la, la Corte de Apelaciones, lo que nosotros podemos, hemos podido recabar durante nuestra investigación y hoy día ¿no、es cierto? sobre las distintas denuncias, que son muchas, que nos están llegando、eh, a, la, a la Comisión、eh, Investigadora. Por lo tanto, uno dice que bueno que se esté destapando esto, que bueno que se sepa, que bueno que podamos, se puedan tomar todas las medidas que sean, que sean necesarias. Pero el sentimiento que hay en la, en, la, en la región, la percepción ciudadana, es que la administración de la justicia y lo que tiene que ver con los fallos, cuando tú ves el común denominador n o cierto?, es de esta sala de la corte, tú dices, bueno,、eh, mucha gente se explica hoy día las injusticias que, que se tienen en relación a, esto, a estos fallos. Mira, nos están llegando, vamos a dejar hasta el final ¿no、es cierto? de la Comisión de Investigadores y vamos a sesionar en, en, la, en la región para poder recibir ¿no、es todos estos casos que, que al parecer estarían en esa, en esa sala y que tienen estos atisbos de, de irregularidades o de, o, de,、eh, o de injusticia. Así nos comprometimos con el presidente de, de la Corte Suprema de, de enviarles cada una de las actas y por supuesto la última o las dos últimas que tienen que ver Con, con lo que está ocurriendo en,、eh, en la región. Yo espero n o es cierto?, es que la Corte Suprema, que ha hecho un proceso, yo diría impecable, ¿eh? impecable desde el punto de vista de la tramitación de, de, un, de un procedimiento de esta envergadura, como es n o cierto?, es la resolución de, esto, de estos tres jueces o abrir el cuaderno o ¿no es e c i r t de cargo de, de estos tres jueces. A mí me parece.、Eh, Todo lo que se ha hecho impecable desde el punto de vista de la, de la Corte Suprema y del proceso, nos i e n t o que tiene que ser absolutamente riguroso.、Eh, nosotros estamos en este minuto con, con las audiencias de la Comisión、eh, Investigadora, es decir, que、eh, estamos leyendo capítulo a capítulo lo que tiene que ver con, con el informe que realizó la, la ministra Mayi, que nos parece de una claridad y de, y de un, yo diría,、eh, de, un, de una contundencia tremenda para poder、eh, sustentar lo que tiene que ver con eh, eh, cada uno de, de los capítulos, pero lo que tiene que ver fundamentalmente con、eh, el, el que estos tres jueces ¿no es cierto? ya no sigan impartiendo justicia desde el punto de vista administrativo, porque viene después desde el punto de vista civil con la con, penal, con la fiscalía, y también ¿no、es cierto? un proceso que tenemos que revisar de una acusación constitucional. Diputada Alejandra Sepúlveda, queremos agradecerle y, por supuesto, el hecho de que haya sacrificado un tiempito de, la, de, de su descanso matinal, porque ya sabemos que en la tarde tiene muchas actividades、sí. en, su, en su distrito, pero le agradecemos mucho que haya tenido la gentileza de contestar nuestro llamado. No, muchas gracias a ustedes. Me voy a San Vicente, Tahuatahua, en, en, en la tarde. Así que, muy bien y muchas gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por permitirnos hablar de este nuevo referente, pero también y, y en forma muy especial. Sobre, sobre lo que nos está pasando aquí, lo que nos pasa en la región. Muy bien, Muchas、padre. gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Bueno, la diputada Alejandra Sepúlveda,、eh, integrante de. La, del Partido Federación、eh, Regionalista Verde Social, además integrante de lo que se ha dado en llamar Unidad para el Cambio, un conglomerado de partidos que integran el Partido Regionalista Verde Social, el Partido Progresista y el Partido Comunista. Por supuesto, interesantes las apreciaciones que nos ha hecho la diputada. ¿Qué le parece a usted, don Patricio、eh, Javier, a ¿cómo, cómo están c ó m o l e SPA? Va? En varios sentidos creo que ha sido interesante esta conversación con Alejandra Sepúlveda. Primero, para que cumplamos con nuestro, nuestro deber,、eh, si tú quieres, como emisora que está actuando en cadena nacional. Así es. Y por lo tanto proyectando nuestro pensamiento a regiones. Y regiones tiene que devolver este, este desafío, haciendo notar, haciendo ver cuáles son las circunstancias en que se desarrolla la actividad política en las regiones. Y creo que Alejandra Sepúlveda lo ha hecho con mucha claridad. Es decir, no basta decir estamos por el regionalismo. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? Creo que ella lo, lo ha presentado desde un punto de vista muy, muy clarificador, si tú quieres. ¿no? Uno p u e í a imaginarse la situación de, de algunas regiones del país,、eh, agrícola sobre todo, en donde imperan condiciones que hay que superar, efectivamente. O sea, yo estaba pensando que, claro, en el Cachapual, en el Tinguiririca, los valles de, de Colchagua, existe una producción vitivinícola espectacular, está de gran moda. Si uno lee revistas, de pronto le parece como que está la é l i t e del vino chileno radicada en esa, en esa región. Ahora, la, la pregunta es: si está la é l i t e del vino chileno radicada en la región y se habla de que el vino chileno se luce en todas partes del mundo, ¿qué deja? Que deja a la gente que produce el vino. Y no estoy hablando del dueño de la viña, estoy hablando del, de del, del trabajador de que、eh, trabaja en la viña haciendo、vale. la producción. Fíjate que por donde uno lo mire, aparece que existen trabajadores además de clase media, ¿te fijas?、Sí. Yo estoy empecinado en, en aclarar este concepto. Es que... Entonces, claro, ese trabajador de la, de la viña.、Eh, Tendrá que tener en compensación de lo que está produciendo algo, y creo que ahí aparece el tema del regionalismo con toda su eh, importancia. Eh, hay que tener cuidado, por cierto, con los impuestos regionales. No es que cada región se apropie de todo lo que produce, porque, claro, hay regiones que producen mucho más en nuestro país y hay regiones que producen mucho menos. Entonces, estaríamos transformando una injusticia en otra injusticia. Pero que tiene que haber una capacidad, una autonomía para decidir económica y políticamente en las regiones cuestiones que afectan a la vida de la región es muy importante. Y Alejandra Sepúlveda, en ese sentido, creo que lo planteó con, con gran claridad. Así es, Javiera. Sí, para mí,、eh, un aspecto que fue relevante de lo que mencionaba la diputada Alejandra Sepúlveda fue.、Eh, La relación que existe entre esta、eh, autonomía económica, incluso、eh, habló del tema de, de los gobernadores regionales, el rol que ellos pueden cumplir、eh, con este concepto de que las regiones sean autónomas o más autónomas, al menos en lo político. Creo que también、eh, la aclaración y la explicación que ella daba respecto a esto, entendiendo de que obviamente no todos son lucas, no todo es plata, no todo es. Que las regiones tengan como los recursos para solo poder desarrollarse, sino como también eso、eh, puede ir avanzando de la mano、eh, con un, un desarrollo、eh, político y, y espacio para poder llevarlo adelante propio desde las regiones. A mi punto de vista, eso fue、eh, sin duda un, un aporte. La verdad,、eh, me dejó、eh, gratamente conforme su, su respuesta, creo que fue bastante interesante. Así es, eh, con, eh, bueno, hemos venido conversando de, de, de temas、eh, que son bastante importantes.、Eh, porque uno podría, con un, una diputada como Alejandra Sepulveda, haber、eh, tocado una cantidad de temas importantes, como el proceso de reforma más urgente del sistema previsional, que está en, están en discusión y que hay ahí una, también una, una actitud del actual gobierno como para retrotraer、eh, los. Los pocos avances que pudieron haber y la, la, la capacidad que tendría este 4% que se instalaría, de, si es que hay reforma previsional, para que los、eh, trabajadores tengan un fondo un poquito mayor. Pero con lo que conversamos con ella, creo que fue bastante importante, tal como lo decía Patricio, porque el tema de las regiones es un tema que hace rato se viene planteando. Algunos con una mirada un poco, yo diría, equivocada en el sentido de regiones versus、eh, capital, versus ciudad capital, versus región metropolitana, l l a m é m o s l o así. Pero la región metropolitana también es una región que vive una cantidad de injusticias también enorme. Una región que ya está teniendo cercanos a los 5 millones de habitantes. Una región que, como ella misma recordaba, tiene hospitales como el Hospital San José, que tiene que ver principalmente el tema de la on oncología. Eh, del tema del, del, del cáncer, que es tan recurrente en muchas familias de, de, de nuestro país,、eh, que tiene ya cercano un hospital que está construido, no sé, para atender 250.000 personas, me imagino que habrá sido el comienzo, y hoy día atiende o se tiene que preocupar de cerca de un millón de, de habitantes de la región metropolitana. Incluso con personas que vienen de regiones que no es la región metropolitana, de regiones. Por problemas、eh, particulares de, de, de cáncer. Entonces, todas las regiones, yo diría que todas las regiones, indudablemente las que están más lejanas de la región metropolitana, sufren los embates con mayor fuerza, tienen preocupación de lo que está sucediendo. Porque lo que hoy día sucede es que en el país la distribución de la riqueza de Chile está siendo pésimamente mal repartida. Y como está siendo pésimamente mal repartida, quienes más sufren son los que están más lejanos de donde se está repartiendo la torta. Ese es el punto.、Ah, Ese es, es, yo creo que es una buena manera de decirlo. Claro, un hospital que se planteó para atender una población de 400 mil personas, que está en la actualidad、eh, siendo presionado por 900 mil, ciertamente no puede responder en la forma en que quisiéramos. Ese es el caso del Hospital San José. Y uno tiene que decir,、eh, felicitamos a los trabajadores del Hospital San José, que a pesar de q u e e s t á n trabajando con esa presión, logran mantener、eh, un nivel de atención. Pero yo te hago presente que el, el San José no es el único caso de, de hospital que ha demorado más de la cuenta en echarse a andar. Y entonces, enhorabuena que hoy día los chilenos empiecen a considerar el tema de la salud como uno de los tres problemas más importantes que tenemos que resolver en, en el país. ¿No? Es un, un país en el cual la salud pública ha hecho tanto por Chile, pero que, digamos, enfrentada a la nueva situación, cuando hay una dificultad económica como la que se está viviendo, los recursos、eh, no fluyen para ampliar el sistema público de salud. Y、eh, en el camino de la privatización, que es el camino en que nos han metido desde hace ya varias décadas en nuestro país, esos problemas De salud que afectan a la mayoría no, no se resuelven satisfactoriamente. Yo creo que el tema del San José hay que verlo así, no s o l o como una crisis de servicio de urgencia del Hospital San José, que es como se ha presentado un poco en las escenas que yo he visto en, en la televisión. Y creo que Alejandro Sepúlveda digamos, tocó bien、eh, el, el otro tema que le preguntamos, que se refiere a la participación de su partido político en este conglomerado Unidad para el Cambio. Eh, ella lo dice claramente: tenemos diferencias, pero coincidimos también en muchas cosas. Y creo que de eso se trata: ¿no? se trata de articular、eh, a fuerzas políticas que son diferentes, pero que tienen un norte común y tienen algunos objetivos importantes comunes. Que haya algunas diferencias entre ellas, son asuntos que se irán resolviendo en la marcha. Tal vez esas diferencias se pueden ir、eh, eliminando en una buena marcha. Pero no se trata de esperar que sean todos iguales para poder empezar a caminar. Y creo que ese es el gran mérito de esta construcción que se está haciendo de unidad para el cambio. Entiendo que en la semana hubo actividades muy interesantes en varias regiones del país en que se planteó la conformación de esta unidad política en capitales de regiones. Se ha dado bastante a conocer, incluso leí ayer en Radio Cooperativa lo que se hizo en、eh, la región del Biobío. Sí, yo fue, vi unas fotos bastante. ¿no? Creo que fue importante, gente que、eh, se expresaba con mucho entusiasmo. Y yo creo que hay que ser realistas: es una organización de tres partidos, de tres conglomerados políticos en una nueva entidad que tiene un cierto potencial electoral, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hay una unidad de propósito. Y una idea de mostrar una propuesta de acción diferente. Y creo que ese es el gran tema político de nuestro país. No, no quedarse en,、eh, en la anécdota de lo que está ocurriendo, que a veces es muy entretenido, pero、eh, no puede ocultar esa anécdota los grandes problemas que hay que intentar resolver. Y acá se están planteando problemas significativos. ¿De qué hacer con el modelo económico? Todos nos quejamos cuando algo sale mal, y entonces vemos、eh, el, la última página del libro, lo que nos golpeó, y no atinamos muchas veces a pensar cuál fue el origen del problema. Y en Chile, hoy día, que vemos que no llegaron los tiempos mejores,、eh, no, no tenemos que preguntarnos solamente porque, qué es lo que está pasando hoy día, preguntémonos qué es lo que ocurre con la economía chilena que no logra repuntar después de algunas décadas. Es decir, el problema del modelo económico chileno es un problema serio que nos afecta a todos. No se elimina porque venga de pronto un reajuste cuando hay mejores tiempos para el cobre, porque entonces seguiremos dándonos vueltas en lo mismo. Bueno, respecto al tema económico, para aprovechar de cerrar lo que estábamos conversando antes cierre, de, cierre, cierre. De, de, de, del contacto telefónico. Bueno, efectivamente estos tiempos mejores no, no llegaron、eh, y, y bueno, estamos en la idea de que、eh, hay varias señales que se están dando al interior de, de las decisiones en nuestro país que、eh, apuntan a que la verdad de las cosas no van a mejorar mucho. Aparte del contexto internacional, donde la guerra comercial entre China y Estados Unidos no ha cesado, incluso donde está el mecanismo que tienen los Estados Unidos para poder.、Eh, Resolver a su modo ciertos conflictos、eh, políticos mediante la presión económica、eh, ha seguido amplificándose. En ese contexto, es que en Chile se han dado varias señales de que la cosa no va a mejorar. Lo que en el fondo habíamos、eh, apuntalado dos ideas. La primera de ellas es que、eh, economistas dicen que la tasa de interés, inclusive, puede seguir bajando, lo que hace pensar que la economía. En el fondo, va a seguir necesitando que le echen benzina cada cierto tiempo, entonces no habría proyección de que la cosa vaya para arriba. Y esta segunda idea de que、eh, el gobierno dio、eh, ciertos anuncios de que eh, debería eh, invertir en, en obras públicas. Y en ese sentido, claro, estamos en, en la idea de que es bueno que se inviertan ciertas obras públicas, en, es algo que es positivo, digamos,、eh, que puede traer beneficio.、Eh, pero claro, en el fondo,、eh, yo creo como dos. p r i m e r a s p r r i m e í s i m a s c o n c l u s i o n e s Pero además ahí hay, hay algo.、Eh, ahí es donde se dijo que lo que se iba a invertir eran 1.400 millones de dólares, ¿no?、Eh, o sea, lo que se anunció en inversión vial、eh, básicamente fueron 1.400 millones que, de dólares, que, que es,、no、muy es, nada, plata, nada es muy poca plata. Nada para poco, inversión. ¿cierto? En claro. s O sea, recordemos que una autopista de las que se licitan cuesta 500 millones. O sea, es solamente eso.、Claro. ¿eh? Exactamente. Pero yo creo que hay dos cosas.、Eh, lo primero es que. Efectivamente, el gobierno de Piñera generó parte de sus críticas de su mala gestión en economía, atribuyéndola al gobierno anterior de, por el aumento de, de la deuda、eh, del Estado, etc. é t e r a Y justamente este tipo de obras se generan a raíz de recursos del Estado, lo que efectivamente, como decía y señalaba Patricio, genera una contradicción. Pero por otro punto, yo creo que también hay que tener ojo de、eh, la forma y el mecanismo en el que se van a llevar adelante. Eh, lo que, lo, sea lo que sea que quieran ejecutar, porque、eh, en el fondo,、eh, si efectivamente se, se busca generar obra que sea dirigida del Estado, cuestión que yo dudo, porque、eh, finalmente este mecanismo de,、eh, de la concesión o, o del rol que finalmente van teniendo ciertos privados, que a esta altura i n c l u s i v e no sorprendería,、eh, fueran. Eh, empresas in,、eh, vinculadas, digamos, a, lo, a los mismos p e r s o n e r o s No estoy diciendo que eso esté pensado desde ahora, pero la verdad de las cosas es que está tan nebulosa la cosa que、eh, creo que hay que tener ojo en la forma en la que ellos digan que van a realizar este tipo y tener una lupa ahí mirando、eh, qué es lo que esté pasando porque、eh, han dejado bastante que desear desde este punto de vista. Entonces, creo que hay una cuestión、eh, tanto en lo político con la contradicción, pero también en el mecanismo en el que se vaya a ejecutar esto, que efectivamente. Eh, si lo que se está buscando es reactivar la economía chilena, eso debería estar conducido o no, bajo la óptica de, bueno, hagamos negocio de la obra pública que queramos construir. De domingo a domingo, sin restricción. s a i o Nuevo Mundo, su red de emisoras.、Eh, vamos a hacer un pequeño alto y regresamos con la segunda parte de este programa. Hasta un ratito más. Música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 p e r d ó n e m e que le pregunte. Estamos ya al aire. ¿A ustedes les,、eh, ya les sirvieron su cafecito? En nuestra sala. ¿Se n n u e n c a s t r a s, ¿S café, esta, tazas esta taza tan bonitas. Bueno, no... pero c u e n t a el cuento para que todos lo conozcan los auditores. Esto sí, de、ya. que te llegó un paquete misterioso no, que tú sí, tenías sí, temor sí, sí, de abrir.、Sí. No, no, no. Me yo, me Ugas contando, un, ¿eh? ¿Le pidió a quien lo repartió? No, no, no. Yo llegué a las. Nueve y media, como corresponde, como debieran hacerlo todos los contertulios de este programa, que no lo hacen.、Eh, y como siempre, se, se critica a los que cumplen, n ¿eh? <risa> No, pero así se pasa. No, es、no, no, no, no, un aviso ya nomás. e no, n no, no, en fin. Y entonces había una persona que estaba en un vehículo, y cuando yo me acerqué a la puerta.、Ah. Eh, ¿Era un vehículo blindado? No, no, no, no era blindado. <risa> era un vehículo normal. Entonces se bajó y se acercó y me dice. Traigo esto porque se nos mandaron de una persona, se nos mandó del sur. ¿a, a, a quién? a la radio, al, al programa de Domingo Domingo. Ah, ya,、eh, espera un poquito que me abran la puerta. Entonces me abrieron la puerta y yo lo hice pasar. Y aquí en la mesa de, de la cocina donde recibimos a todo el mundo,、eh, él abrió la cocina y n o empezó a sacar t a c i t a Empezó y dijo, a sacar tazas con un viejito y era, pascuero. Y era una docena de tazas, no, no una docena de tazas. Entonces,、eh, yo le dije, bueno, pero ¿qué i n l o envía? No me dijo, es una persona que es auditor del sur y me pidió que yo se los trajera. Y yo se lo s agradezco, se lo agradecí al comienzo y se lo vuelvo a agradecer en este instante. Así que, por lo tanto, como. Ahora tenemos al diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Tengo entendido que usted viene regresando de. de ¿Viene、eh, todavía en camino, ¿no? o no? ¿Ya llegó? Sí, tratando de regresar por lo menos. Por lo menos.、Usted、viene de la octava región,、sí. de una actividad muy importante、eh, con los partidos. Progresista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista、eh, que hicieron una actividad bien interesante en la zona, ¿no?、Eh, sí. Yo antes de hablar de la zona, me quisiera hablar de un par de cositas. Uno,、eh, creo que obligatoriamente me tengo que referir al fallecimiento de Lupe Cerda. Ah, sí, p e r r a、bueno. n a c t i v i s t a del Partido Comunista durante la clandestinidad, e x o n e r a d a Dirigente nacional de los exonerados、uh -huh. políticos、eh, que falleció hace pocos días. ¿no? Así es. Y que incluso en esta gira, la octava región, m u c h o s personas de tercera edad、eh, la recuerdan con mucho afecto y con mucho cariño. Están muy a f e c t a d o s por su su fallecimiento. Así lo, es. Lo segundo es que, bueno,、eh, me quiero sumar a lo que ya ustedes han planteado.、Eh, que estamos todos pendientes de la salud del alcalde mascarian de los i l o s esperamos que tenga pronta mejoría estamos muy atentos y bueno de acá llegar una palabra de ánimo a su familia al mismo si es que nos puede escuchar o nos está escuchando así es así es lo, y lo, y lo tercero antes de hablar es que yo tendría que llegar a una actividad a santiago que se realiza esta tarde en el b o s q u e y la verdad es que no voy a poder llegar、ah, ¿sí? pero、eh, pero van a estar ahí muchos de los colaboradores que trabajan conmigo eh, eh, se trata de un a especie de festival、eh, que se va a hacer en el bosque、eh, que tiene por finalidad、eh, denunciar una vez más pero sobre todo unir a las personas Eh, para defender a esa comuna de la, de la polución, del, de la contaminación. Producen una cantidad impresionante de empresas, ellos tienen contabilizadas 33 empresas que contaminan en la comuna desde hace mucho tiempo. Pero ahora se les quiere agregar otra, que es una planta、eh, de hormigón, una cremezcadora,、eh, del Patol para el Santiago Sur. Eh, en un terreno de 5 a 6 hectáreas que es actualmente d F y que no sabemos si se lo va a entregar en posesión, se lo va a vender.、Eh, pero allí va a haber una terminal de camiones, van a descargar los trenes en la noche,、eh, son 88 camiones、eh, aproximadamente por hora los que c i r c u l a n、eh, y eso va a ser muy contaminante. camiones llevan la contaminación el polvo que se produce、eh, etcétera etcétera entonces allí hay una gran c o n j u n c i ó n de fuerzas tenemos un par de parlamentarios de oposición que estamos trabajando con ellos、eh, colaborando más bien dicho、eh, nuestros equipos también están colaborando、eh, hemos conversado nosotros con el alcalde de la comuna y también el estado dispuesto y está en disposición alcalde de s r i m e l o Eh, hemos hecho nosotros algunas diligencias a través de oficio. s Las respuestas en realidad no son muy buenas, como que、eh, las la respuestas son muy evasivas、eh, en relación a, a empresas que contaminan. Ellos dicen que no han encontrado elementos contaminantes, pero los vecinos dicen que se han hecho otros estudios que hay en efectos contaminantes.、Eh, la verdad es que. Eh, yo creo que es muy deficiente y eso se ha demostrado a través de todo el país, de todo lo que significa fiscalización respecto a la contaminación. Entonces, lo que yo me permito es por las ondas de esta radio,、eh, pedir disculpas, es imposible físicamente llegar, pero bueno, seguiremos entregando todo nuestro apoyo, es un tema muy importante para la comunidad、eh, del bosque y sobre todo las poblaciones aledañas al lugar donde se encuentra. Esa nueva planta de hormigón,、Efectu、eso quería adaptar muy bien. Pues, oiga, antes que, yo, antes que usted responda, le voy a decir porque a nuestra mesa de trabajo en, la, en, la, en el departamento de prensa llegó una, una invitación a esto. Yo se lo, se lo iba a mencionar: dice, vecinos del bosque y San Bernardo organizan carnaval callejero en contra de la instalación de mega planta de hormigón, eso, que es lo que usted eso, contaba. Eso, eso es precisamente,、voy、exactamente. A eso estoy invitado. ¿eh? Ya, es un... eh, bueno, o y Eh, yo también conozco a los o p e r o s de San Bernard de otro lugar que están en, en esa están en, en, esta en, actividad. en esa misma lucha. Perfecto. Bueno, que van bien, a estar, etcétera, etcétera. Son pasacalles、eh, y bueno, actividades、eh, con bandas musicales y o, varias expresiones culturales más. Y dicen que el humorista Jorge Alís estará también presente. O sea, hay preocupación porque usted mencionaba algo que es realmente preocupante: 88 camiones por hora. Que trasladan lo, el, el hormigón significa, dice llanamente, destruir las calles de San Bernardo y todas las zonas que, aledañas por las cuales van a pasar. Del bosque? De, bosque. Del bosque, sí, correcto. e a n l bosque. s a n Bernardo, exactamente. Entonces, es realmente preocupante porque los camiones pesan varias toneladas y el pavimento de nuestras calles en las regiones y menos en esas comunas no tienen la resistencia para eso. Hay que tenerlo presente.、Sí. Bueno. Ya, p o e s d i p u t a d o estamos claritos, ya llegó a los a, lo, a los integrantes de organizadores que, que usted no va a poder estar. c、eh, u é n t e m e ya vine e de regreso. Ya, pero v e r n o de regreso, e s t o y tratando de regresar como es que e una gira muy interesante. Así es, pues, estuvo. En lo, primero, lo primero que i r o hablar yo de la de una visita que realicé a a los astilleros de a m p a r invitado por la. las tres federaciones de trabajadores y muy bien recibido también por las actividades navales militares en este caso le rindieron honores eh, ¿eh? le rindieron honores no no no no、ah, ya, no, no, es que, no, es que... no no no se usan esas cosas a h ya no se usan no, no acá entre nosotros dos por lo menos yo a t o d o igual a igual a ellos como personas iguales a mí no más tienen que ser diferentes、eh, pues、muy bien recibido entre paréntesis Todos ellos.、Eh, y estuvimos como dos horas recorriendo todo,、eh, los tres diques,、eh, eh, es muy impresionante con o c e r l o s y a pesar de que son diques muy antiguos, pero que sin embargo son muy eficaces en un aspecto que es la reparación de todas las naves y los buques de la Armada.、Eh, también, Eh, han tratado de acudirse a la reparación de barcos, bueno lo hacen de barcos pesqueros, de p o r t a m a r c a n t e、eh, s y la aspiración de los trabajadores sobre todo es tener、eh, trabajo continuo, d e s decir,、eh, que, que por falta de barcos no queden parados ¿verdad? entonces lo que quieren es probablemente modernizar la planta Eh, mejorar el, tem el tema de diques. Hay un, ellos han ambicionado mucho un tercer dique que serviría para、eh, reparar buques de、eh, pan los buques p a n a m á que son esos inmensos buques que ahora pasan por Panamá, que son más anchos, y que no existen en Latinoamérica、eh, diques que e puedan, d d n o puedan、eh, repararse estos buques. Y, y claro, es una aspiración tenerlo hacia el futuro, pero el gobierno ha detenido esa, esa inversión, que son como 150 mil dólares. Pero los mismos trabajadores vislumbran que hay alternativas a eso,、eh, basándose mucho en la experiencia que ellos mismos han tenido, porque como、eh, es personal muy especializado,、eh, los mandan a, a Europa. y sobre todo cuando、pues, han tenido que comprar una fragata o, o algún barco, los mandan a ellos y ellos han conocido entonces el trabajo en, en esas esa latitudes y, y dicen que ahí se podría instalar o una forma de estacionar, por así decirlo, los, los barcos eh, eh, que no necesitarían dique. Ya lo hacen en Europa, que es un sistema mucho más moderno y le que permitiría tener varios buques A la vez, y ahí podrían tener trabajo c o n t i g o A mí me parece muy interesante, esto seguramente se, se ha discutido y a veces la Comisión de Defensa se va a seguir discutiendo. Muy interesante la organización, la unidad que tienen los trabajadores, que、eh, es algo novedoso, que también es una empresa que es del Estado, pero que es administrada por la Armada, los trabajadores hayan podido organizarse, a pesar de muchas dificultades que tuvieron, y ya ahora es un hecho reconocido. absolutamente legalizado, aunque ellos tienen varias restricciones respecto de cómo、eh, reclamar, por ejemplo, por sus derechos o cuando tienen necesidades.、Eh, eso está restringido, es todavía una lucha permanente.、Eh, yo lo que podría decir es que、eh, efectivamente AMAR se podría constituir un polo de desarrollo porque ellos tienen una especialidad que que, que todo el trabajo Eh, mecánico del acero, de, de la siderurgia,、eh, incluso las instalaciones de los barcos,、eh, ellos saben, saben hacerlo y podrían incluso、eh, dar el mantenimiento, por ejemplo, todo lo que es generación、eh, eléctrica eólica, ellos podrían dar ese mantenimiento que no existe en Chile, en otras plantas para ello.、Eh, Y hay h e c h o tan i n s ó l i t o que habla de que no existen proyectos eh, eh, realmente pensados para una región, y de ahí voy a llegar a, la, a, a lo que era mi cometido para ir a, a la otra región.、Eh, por ejemplo, cuando íbamos caminando, bueno, vimos muchas planchas de acero、eh, que son las que se transforman en barco. Una cantidad impresionante, diferentes grosores, etc. Entonces yo les digo, bueno, estas planchas me, Eh, ustedes seguramente las la compran en g u a c h i p a t o los altos hornos que están ahí como a un kilómetro más m a r producen acero. Entonces me dicen: No, ni una pulgada de esas planchas se produce en g u a c h i p a t o se compran todas en el exterior. ¿Por qué? p o r q u é no compran a g u a c h i p a t o porque g u a c h i p a t o no se ha modernizado y no produce este tipo de planchas, se necesitaría modernizarlo. Entonces uno piensa: Bueno, Pero como diablo no se, no se usa la, no sé, por lo, lo, lo que tenemos en el país, las posibilidades que tenemos en el país, y se piensa más bien restrictivamente solo por alcanzar algún tipo de utilidades, pero no servirle al país, porque esto sería servirle al país.、Eh, incluso en, en el desarrollo tecnológico,、eh, me contaba que todos los diseños de naves,、eh, los que quieren construir naves tienen que traer los diseños. Y a pesar de que ellos tienen、eh, muy buenos ingenieros, diseñadores de naves, que se dio constructores de naves,、eh, ellos no, no, pueden, no pueden acometer esto. Y claro, la Armada está muy interesada, por ejemplo, en construir fragatas en Chile, pero una fragata es un proceso de unos 10 años, y, y que si no desarrollan la capacidad de diseñarlas en Chile, entonces le van a tener que comprar los diseños igual a Francia, Alemania, Inglaterra, etc. O sea, vamos a seguir siendo muy dependientes desde el punto de vista tecnológico para, para sacar adelante, sacar a pote、eh, a más.、Eh, pero me pareció interesante y me pareció extraordinariamente、eh, positivo el papel que juegan los trabajadores, los sindicatos, preocupándose de la empresa, de u a empresa del Estado、eh, que la quieren defender que la quieren transformar también en un pueblo de desarrollo para la zona y para todo el país. Ese es un punto. Bueno, sido, Don,、no, don, don Parcisa estaba aquí tan absorto escuchando lo que. En, no, yo había escuchado este、eh, interés que había de empezar a producir fragatas en Asmar, pero con esta explicación que usted nos da, diputado, nos deja mucho más claro、ah, en cuáles son las posibilidades y las limitaciones que tendría esa aspiración. m a n i f e s t a d a O sea, yo estoy de acuerdo que se produzca u e r e a s aquí, o se podría producir no, so para, no solo para Chile. Y la Armada en eso tiene que tener una mirada de mayor alcance. O sea, pues, ahora, se han hecho cosas interesantes. Por ejemplo,、eh, un rompehielo se está terminando de construir, e s un,、eh, un, una gran obra de armar.、Eh, se han construido buques oceánicos, etcétera, lanchas, y ahora están、eh, construyendo una serie de. De, de lanchas para la Armada, lanchas costeras.、Eh, es decir,、eh, es, que es, una, es una empresa que puede tener gran futuro, pero tiene que respetarse ese ánimo de hacerla crecer. Y, y yo he escuchado, por lo menos, a, a, a, al doctor Almirante, en jefe de la Armada, que una vez alguien del d i t a d o de r e c h a propuso, dijo: Bueno, e s está, están pidiendo esto y no hay plata del Estado, ¿por qué? Entonces no acuden y se asocian con, un, con los privados.、Eh, yo le escuché decir, no, de ninguna manera, pero tiene que seguir siendo del Estado. ¿ah? Pero yo también estoy de acuerdo que sigue siendo del Estado, estoy de acuerdo, pero、eh, no porque sea del Estado no se va a incentivar el proceso productivo y la capacidad de la empresa, tiene que hacerse. Bueno, eso es obras malas. Y, y yo creo que fue muy oportuno haberlo hecho antes de, de llegar al encuentro de la Unidad para el Cambio, que se hizo en Concepción,、eh, al cual asistieron más de 150 personas, porque el, el local de Petrox hace 150 personas cómodamente sentadas, pero estaba lleno el salón y había gente de pie y un poco de gente afuera.、Eh, Muy interesante, eran dirigentes políticos, habían alcaldes, habían concejales, habían cores, habíamos parlamentarios, eh, eh, habían dirigentes sociales de, de, de, de todas, de muchas, eh, eh, habían c e p t a n t e e l pueblo indígena, de los jóvenes, los estudiantes, de c o n s t i t u c i ó n etcétera, etcétera. Yo creo que fue una muy buena actividad, una muy buena y entusiasta actividad. Y además fue seguida con, con mucho interés por varios medios de comunicación que estuvieron presentes. Ay, ay, ay. Se nos hubo un corte, ay, hubo un corte. Ay, parece ay. que estamos、eh, re siendo、eh, receptores de lo que está haciendo el diputado. ¿El diputado viene en camino, viene、sí. en vehículo, no? Sí, sí en vehículo, y me, y me imagino que eso nos está trayendo alguna dificultad. Eh, no, nos, se nos cortó la comunicación, esperamos tratando de recuperarla y apenas la recuperemos. Lo que, lo que sí、eh, demuestra e s t á bastante entusiasmado con su viaje a, a la octava región, ¿no? Bastante entusiasmado porque, bueno, la, la visita de Asmar es interesante, Asmar、eh, podría ser importante para el desarrollo de varias regiones. Entre ellas la quinta, que tenía, un, no sé cómo estará ahora, pero tendrá, pero había una importante instalación de ASMAR en la quinta región, en Valparaíso.、Eh, ¿se no, ¿Volvió la comunicación, diputado? Sí, son problemas del, del relieve geográfico.、Oh, Oiga,、eh, pero, es que, no, ¿qué fue lo último que me escuchó? Lo último que le escuché es que este e s trasladó a a b t a la reunión lo que había ya visto en ASMAR y, por supuesto, también la importancia que estaba teniendo esa reunión con cima de 150 participantes, que ahí quedamos. Bueno, eh, eh, que fue seguida la reunión, las intervenciones,、eh, con mucho interés por varios medios de comunicación, televisión, diarios, radio, etc. ¿no? Fueron un poco mezquinos después en, la, en las noticias que daban y c h o c a r o n algunas declaraciones.、Eh, uno puso d e lo s principal e a b í a s i d que le habíamos dicho fuera la ESE. En realidad no fue así. Lo que preguntaron es si en este momento teníamos disponibilidad para apoyar un alcalde ESE. Nosotros dijimos c ó m o están las cosas en este momento no, porque no hay ninguna conversación a nivel nacional.、Eh, pero quisiéramos que se dieran las conversaciones, porque、eh, allí se discutió primero, lo primero, lo básico,、eh, construir un proyecto de desarrollo para la región. Y se dieron muchas ideas y se、eh, llegó mucho conocimiento para ello. Esta es una de las primeras reuniones, ahí es la, la primera reunión de la octava región. quedaron equipos trabajando, quedaron coordinados.、Eh, yo, yo la, la encontré de, de una alta calidad la reunión. ¿eh? Eh, bueno, se vieron temas de medio ambiente, temas sindicales, temas de la mujer, temas de los estudiantes, temas de pueblos indígenas,、eh, de todos, de los pesqueros artesanales que estaban presentes,、eh, dirigentes de la s mar que también estuvieron presentes,、eh, Muchos otros dirigentes sindicales estaban representando de la CUR, estaban de casi todas las comunas representadas de, de la región. Eh, entonces, eh, la conclusión que yo saco es que esto e s t á b a tirando barrera s y que efectivamente se entiende de que se trata de entregarla a la ciudadanía en medio de esta dispersión de la oposición, Por lo menos un acuerdo opositor que está dando lineamientos claros. Cómo pensar las regiones, cómo pensar el país, cómo asumir、eh, todas las demandas y、e、exigencias del pueblo de Chile, las más relevantes de hoy día, pero también con una proyección hacia el futuro、eh, pensando en modificar la forma de desarrollo de nuestro país. ¿no? Y, y desde luego con、eh, ideas muy claras respecto de regionalización, Y de cómo hacer la participación ciudadana.、Eh, yo podría decir eso como resumen de, de, esta, de esta reunión、eh, del a o c t a v a Región,、eh, del a o c t a v a Región Costa, no sé por qué.、Si、ya... ayer, ayer supimos que anduvo en Lota también, ¿verdad? Eh, bueno, eh, también estuvo en Lota. Fui a Lota porque、eh, fui invitado allí por los ex mineros de Lota, los mineros del carbón en realidad, estaban de Lota, Coronel, p u r r e n i l a u y de o t r o l a d o de l e b u、eh, Ellos siguen、eh, en una pelea que ha sido muy dura de muchos años. Yo he estado siempre con ellos, interlocutando al respecto y apoyando todo lo que puedo.、Eh, respecto a sus pensiones, ¿verdad? y. y porque ellos todos son los que quedaron cesantes, que son más o menos 5.000, los quedaron cesantes después del cierre de Nacar. Ellos no son responsables del cierre de Nacar, fue el Estado chileno que decidió cerrarlo, pero la verdad es que el pago que les han entregado no es un pago muy digno, porque tienen que estar todos los años renovando o insistiendo en que no saquen las l o s a s del presupuesto, en que ¿Por qué no les dan a algunas personas que ya han cumplido 65 años? ¿Por qué los bajan en una pensión muy miserable y no le mantienen una especie de, de no sé, de bono que les dan mensualmente para incrementar、eh, la pensión que sacan? Y además ahora están muy preocupados por el hecho de que las viudas no están consideradas ¿no? y quedan realmente con los brazos cruzados. Habían ahí. De u d d a s mineros que nos dieron a conocer、eh, la angustia de cuando se mueren los, los maridos y ellos quedan sin nada.、Eh, es algo que hay que reparar: personas que han cumplido 65 años y que tampoco tienen derecho.、Eh, bueno, eso todo lo vamos a ver,、eh, vamos a conversar con el gobierno, porque el único responsable de esto es el gobierno, o sea, el Ejecutivo. Los parlamentarios, poco podemos hacer cuando se trata de. de, de, de Plata del Estado, no podemos hacer indicaciones y hacer proyectos. Pero sí lo que podemos hacer es、eh, conversar con el gobierno, conversar con las otras bancadas y ayudar al máximo a que se cree conciencia de un p r o b l e m a humanitarios de e、eh, l l s Esa fue la reunión con ellos, está a b muy contento, conversamos largo rato,、eh, ellos están muy unidos en, esta, en este movimiento, en esta lucha.、Eh, Y también nos juntamos con dirigentes、eh, del pro-empleo de la zona, que son como 18.000 personas、eh, que tienen un subsidio del Estado por trabajo、eh, que realizan a cargo de las municipalidades o de las e r e d a s Ellos tienen también un problema, que este gobierno quiere terminar con esos subsidios.、Eh, la verdad es que hay mucha gente que ha quedado también sin su fuente de trabajo, porque no solo se roben a carta, casi toda la mayoría de la zona、eh, y no hay nuevas industrias no hay nuevas empresas que puedan、eh, darle trabajo a esas personas、eh, entonces el gobierno está a b r i t a ofrecido la posibilidad de otorgarle s una jubilación eh, eh, a muchos y según dicen una jubilación lo que sería una gran cosa igual a un salario mínimo Igual a un salario mínimo, son pocas las pensiones que igualan al salario mínimo en nuestro país, pero、sí. eso es lo que le estaría ofreciendo el gobierno. Entonces, el encargo que yo llevo es el ratificar si ese ofrecimiento es verdadero, es oficial, está oficializado o no es verdadero, o, o están,、eh, como se dice, d o r a n d o la perdiz. Bueno,、eh, eso lo vamos a hacer como acá, luego, h a c e r t ó esa diligencia en s a n g o pero es algo a n s i e n t e para estos trabajadores, porque lo otro es eh, sencillamente eh, lo empiecen a p e d i r y a cierta edad ya le empiecen a, a quitar el subsidio y queden como adultos mayores en la intervención total. Ese es el problema q u a Usted fue candidato a diputado por esa zona, a ¿eh? Yo fui candidato a diputado,、claro. pues, por cierto. Sí, sí. Por, o sea, ¿La conoce bien la zona? A eso me refiero más bien. La conozco muy bien y conozco, muy bien, y conozco muchas personas con las cuales yo trabajé, conocí.、Eh, y siempre estoy preocupado e la zona, a pesar de todo, en la lejanía, pero, pero se pueden hacer cosas y, y haremos todo lo que sea posible para, para ayudar a, a resolver esos problemas. Bueno, yo después estuve ahí en.、Eh, En Lota hubo una reunión con el partido comunista, ya más partidario.、Eh, se hizo un, un activo, que h a b í a más de 70 compañeras y compañeros,、eh, yo diría、eh, bastante entusiasmados. Me parece que el surgimiento de Unidad para el Cán a m ha sido revitalizador、eh, para el partido que se siente con la fortaleza de dar las luchas que tiene que dar j u n t o a l movimiento social, Eh, que tiene que dar en las próximas c o n v e r t a c i o n e s electorales.、Eh, me parece muy bien, en la medida que se va asumiendo y que se va conociendo lo que es esto de la unidad por el cambio, hay mucha gente de la que se acerca. Hay el octavo región,、eh, hay gente que estaba en otros partidos, que hubo independientes, y que de inmediato o han n v e i d se han venido a sumar a la unidad por el cambio.、Eh, esto es algo que va más allá de la suma de los tres partidos y, sobre todo, Cuando empieza a expresar ya、eh, objetivos programáticos muy claros, tanto para el nivel nacional como para el nivel regional, lo cual es imprescindible. Diputado, muy buenos días, junto con saludarte. Hola, buenos días. Como veo que le ha ido muy bien, muy interesantes los comentarios respecto、eh, a su gira por la octava región. Antes de plantearle、eh, mi, un, un tema, yo. Eh, quería pasar el aviso porque me están llegando hartos mensajes por redes sociales de qué pasa con la transmisión en Facebook.、Eh, yo les estaba comentando de que,、eh, como el diputado, como usted viene viajando, no puede estar aquí para hacer la transmisión, pero que nos pueden escuchar en www.radionuamundo.cl. e、eh, v Eso porque habían hartas dudas al, al respecto de qué es lo que pasa. Claro, eh, claro eh, efectivamente se transmiten por el Facebook. Por mi Facebook,、eh, entonces cuando yo no voy a la radio y t o d a estas giras no, no funcionan, yo ando con el Facebook encima, se、si、puede decir. Nada. <risas>、eh, entonces, lo que sí vamos a tener que ver es、eh, pedirle a la radio que instale algún Facebook, a lo mejor, porque acá también me preguntaron en la zona cómo podían verme en el Facebook, que ellos escuchaban que otras personas veían el Facebook, yo estaba muy interesado en ver el Facebook, muy seguía la radio. Eh, en la o c t a v a región, ¿sí? increíblemente.、Eh, estuve también, por cierto, en la, en la radio Nuevo Mundo de Lota, hicieron una entrevista, me t u a t a r o n muy bien, así que me saludo a la radio Nuevo Mundo de Lota, que cumple un gran rol social、eh, en la comuna y en la zona, más allá de la comuna de Lota, porque también、eh, se, se puede escuchar en, en, en otros lugares de la región.、Eh, Yo creo que efectivamente eso vamos a tener que perfeccionarlo, si no, tendríamos que ver cómo d e j o algo permanente en la radio. Sí, ¿eh? vamos a tener que verlo así. Pero lo vamos a solucionar, ya que, ya que el pueblo lo pide, hay que s o l u c i o n a r Sí, bueno, de, de, de todas maneras. Ahí está la aclaración. Ya que el pueblo lo pide. Yo quería、eh, poner un tema sobre la mesa porque. Eh, la verdad de las cosas es que en este contexto, donde bueno,、eh, comentábamos al, en el primer bloque del programa, hay una baja aprobación del gobierno en todas las encuestas, hay, hay una promesa incumplida respecto al crecimiento económico y los tiempos mejores. Y en este contexto es que entiendo el día de mañana、eh, sería el lanzamiento de este partido republicano de el José Antonio c a s que Eh, análisis se puede hacer respecto a esto, porque yo al menos leí algunos análisis en, en la prensa de que. Hoy día hasta en televisión. ha、sí, o sea, y、bueno. una campaña muy fuerte por la derecha para instalar una fuerza como la de José Antonio c a s e r e en la política permanente.、Digamos. Y sobre todo en, en el contexto internacional donde estos.、Eh, Organizaciones、eh, con carácter de extrema derecha populistas han tenido cierto eco en en la palestra política. claro Este es t e es un nuevo partido que están haciendo en Chile que tiene lazos muy fuertes con otros movimientos neofascistas、eh, que están surgiendo en la región.、Eh, que no sé con el resto del mundo, seguramente también lo tiene.、Eh, h a tenido un gran crecimiento en Europa, pero también hay algunos países que han desprocedido, que se niegan a PIG y como en Austria,、eh, que bueno, por actos de corrupción de sus d i r i g e n t e también en Dinamarca perdieron lo que había ganado y ganó la, la derecha, la centroizquierda, una alianza de izquierda, es decir, cuando la izquierda se une parece que da resultados.、Eh, Bueno, en España tampoco pudieron crecer tanto, aunque parecieron a luz pública, pero, no, pero debilitaron a la derecha. Ahora lo que pasa es que en Chile, es que como la derecha se está viniendo abajo en la respuesta, el gobierno de Piñera sobre todo,、eh, ha tenido un flaco que ha sido muy crítico. ¿no? Desde, desde ese partido le están diciendo al gobierno de Piñera que ha traicionado todos los principios de la derecha. Y, Y seguramente lo p u e n s t á el pinochetismo, que muchas veces a gente le lleva a integrarse a este partido, que son, yo diría, sectores revanchistas de nuestra sociedad.、Eh, y que además、eh, se dedican a algunos de ellos a perseguir a los dirigentes de izquierda, sea por las redes, pero que amenazan,、eh, que, que mienten respecto de, de esta historia, ¿no? t e r g i v e r s a la verdad. Bueno, ese partido se va a constituir. Y la derecha está ante la disyuntiva si aceptarlo o no, como parte de Chile l、eh, Porque ellos mismos se dan cuenta que a l aceptarlo、eh, es un problema para ellos, es un problema. ¿sí? Eh, porque hay una parte de la derecha que, no, que, que no, no es tan extremista. Son derechas, son conservadores, pero hay algunos que.、Eh, No, no quieren volver a esos extremos en Chile、eh, entonces le s resulta contraproducente pero ante la disyuntiva de perder las próximas elecciones presidenciales entonces dice bueno no perdemos perder a, este, a la derecha、eh, y a lo mejor con cierto valor de, de estómago vamos a hacer que ha ocurrido en otros países en algunos países países de la derecha Se mantiene separada la ultraderecha. Yo diría que la ultraderecha donde la h a o mejor en Europa, por ejemplo, en Francia.、Eh, la verdad que sacaron la primera mayoría en la, las elecciones para, la, para el Parlamento Europeo. p o r que es muy preocupante, o si sea, Francia o se ha constituido la capital del, del neofascismo, será porque allí se han dado muchas l u c h a s de. De trabajadores en un tipo de tiempo, y bueno, una de las salidas se ha s i d o el, el fascismo, e este c a r s e un fascismo. Pero en Chile, claro, eso、eh, estamos ante esa e situación a、eh, s que hay que mirarla con mucha atención、eh, porque estamos libres y no es muy raro como que o c u r i ó en Brasil. Estamos teniendo alguna interferencia. ¿Aló? ¿Sí? sí. No, te p r u a p o c todo. Ah, ah. ya. <risa> es una interferencia. Es una interferencia, <risa> claro. Sí. Patricio. Sí, yo creo que el tema este es bien importante, diputado, porque eh, Juan, eh, José Antonio c a s、eh, intenta ocupar un espacio en la política chilena y con lo cual,、eh, de alguna manera, busca acentuar esta especie de polarización que se está. Según muchos analistas políticos, se estaría produciendo en el país、eh, como una como resultado de un proceso de, de falla de, de, de, del intento de Chile, vamos, de buscar los tiempos mejores. Entonces, claro, el tema seguramente va a tener alguna proyección en el tiempo. A propósito de eso, queríamos consultarle、eh, cómo visualiza usted esta situación de, que se planteó con motivo del discurso de. Del presidente Piñera,、eh, que terminó con esta polémica entre el Partido Demócrata Cristiano y el presidente Piñera por el no cumplimiento de la promesa que habría hecho el presidente sobre las pensiones. ¿Cómo visualiza políticamente ese efecto que ha tenido, que ha sido gravitante durante toda la semana? Claro, mire, yo eh, eh, yo creo que es bueno que a veces.、Eh, políticos m o e anco que ha producido la forma como han votado algunos partidos proyectos de gobierno sobre todo la cámara de diputados y que han votado apoyando al gobierno eh, eh, claro yo escuché claramente en la cámara que tanto la democracia cristiana como el partido radical parlamentario dijeron que Iban a votar a favor de la idea de legislar el proyecto de, de reforma de pensiones, porque el gobierno se había comprometido que el 4% adicional que ahora van a tener que ir con los empresarios, los iba a manejar c o n e s t e estatal, tal cual, todas sus leyes.、Eh, y ellos d e u j e r o n eso y eso fue、eh, el e v e n t o que hizo que votaran. La mayoría de sus p a r l a m e n t a r i s e s t a a favor de la idea de elegir la salud, m y que lo único bueno que tiene es que le otorgue un 10% de reajuste a las pensiones solidarias y que le o t o r g a algunos otros beneficios que u no e m p i e c e a coordinarse. Estamos, estamos, estamos teniendo una interferencia. Ahora sí que es, no es interferencia, no es una c a r r o s c a a Estamos、¿Cómo no me escucha? No le escuchamos escucha la parte un anterior、cortado. un poquito cortada, como que estuviese entre medio de cerros. Entre medio de cerros, bueno,、mm. puede ser. Puede ser, ¿verdad? Eh, eh, la montaña. Sí, la no me h ido la montaña todavía, no. No <risa> la p e <puede> n s r tampoco. <risa> no se sé, venga tampoco.、Eh, tengo... <risa> sí, ahí. Entonces,、eh, aquí vamos a tratar de, de estabilizar un poco la conversación.、Por、vamos、favor. a detenernos. Un poquito aquí en un remanso al lado del camino. Por favor, por favor, e s d o ayuda. Ya, ahí está, ahí,、sí、me ahí, ahí mejor? está mejor, está bien, está bien, ahí está bien, perfecto. Ya, me, seguro que no está medio sordo, ¿no? Algo de eso también hay, pero ¿qué le voy a hacer?、Ya. Bueno, entonces eh, eh, ellos votaron, pero todos quedamos medio muy sorprendidos cuando el presidente de la República dijo que no, esos fondos son de. Los, los trabajadores son los dueños de e s o s fondos,、eh, nadie se los puede manejar,、eh, y, y ellos podrán elegir entre las empresas privadas, etc. é t e r a Bueno, eso usó la intención inmediata de, de, de dirigentes de la democracia cristiana, de la democracia cristiana que estaban ahí en el salón, hicieron declaraciones incendiarias,、eh, y que entonces. Cortaba, congelaba las relaciones con el gobierno, pero me da la impresión que después le han ido descongelando un poco, y el gobierno se a algunos ministros se han esmerado en decir que no, que el gobierno va a cumplir, que no, que no es lo que quiso decir el presidente, etcétera, etcétera. Yo esperaría que a raíz de esto, y de que se ve que este gobierno no cumple, que el gobierno Piñera no cumple, eh, yo eh, esperaría que. Que ellos recapaciten estos partidos y estos parlamentarios, y que en el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria, la verdad es que la decisión sea、eh, no votar a favor de la, en, del sistema integrado por el cobro de impuestos, porque eso es la devolución, como lo hemos dicho, de mil millones de dólares a los más ricos de este país. Sí apoyar lo de las pymes, sí apoyar lo de los adultos mayores, y sí estar muy atento a no permitir la ilusión、eh, de impuestos.、Eh, Y otras medidas menores que se pueden aprobar que no es un problema.、Eh, yo he escuchado a d i r i g e n t e del propio, presidente de, de la n o v a c i ó n Nacional, no sé, lo llamaron a conversar desde el gobierno, no sé si habrá cambiado o no su opinión. Él dijo clarito que él tenía dudas de apoyar el sistema integrado y que a lo mejor、eh, su voto estaba en duda.、Eh, Bueno, pero si lo están diciendo los partidos de derechos, d e los que son dueños del proyecto, ¿por qué nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa? ¿eh? Y, y yo espero que en el tema de pensiones, bueno, ahora está, tenemos que discutir en particular, porque realmente los pongamos de acuerdo para en parte mejorarlo, ya que está en particular, pero、eh, si ellos van a insistir en darle la pasada a todo, va a ser un muy, una muy mala ley de pensiones. una muy mala ley nos van a dejar a m a r r a d o r 40 años más a la FP si, si la FP nunca van a resolver el problema de, de las pensiones, de la calidad de las pensiones de Chile ¿no? eh, eh, ellos hablan mucho contra el sistema de reparto muchas intervenciones parlamentarias que nosotros éramos defensores del sistema de reparto que está obsoleto en el mundo y resulta que lo que está obsoleto son las FP las FP que muchos países lo a d o p t a r con cerca de 30 y tanto me parece, pero 18 ya lo han desechado totalmente. Y el resto de los países todos tienen o sistemas de reparto o partes que son de reparto porque que son solidarios, son fondos en que, en que los que ganan más soportan los que ganan menos, de alguna manera, ¿no?、Eh, pero eso aquí no se quiere acelerar el tema del individualismo, le dicen a la gente ustedes dueños de su placa. ¿Y ¿Quién es dueño de su plata? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer con esa plata? ¿Qué pueden hacer los trabajadores con e salvador? No son dueños de esa plata. Esa plata, mientras la mantienen la FT, la están trabajando grandes empresas para hacer negocios que tienen grandes utilidades que de ninguna manera le llegan a los pensionados.、Eh, eso tiene que, bueno, t e r a v a es un camino largo, pero va a haber, esa lucha va a seguir durante mucho tiempo y mientras tanto, desgraciadamente, Las pensiones en Chile no se van a elevar sustancialmente. Entonces, yo esperaría una actitud distinta de esos partidos que son partidos de oposición. ¿verdad? Porque,、eh, además, en, en medio de todos estos esto, dimes y v i r e t e s en la Comisión de Trabajo,、eh, bueno, la democracia cristiana que quería、eh, que cambió al diputado Soto, que era presidente、eh, que votó. Eh, en contra、eh, de lo que le había ordenado su partido、eh, bueno por eso lo, lo sacaron de la comisión de trabajo ¿no? e、eh, p u s i e r o n a otro diputado, diputado Silva que pretendía que fuera ahora el presidente de la comisión pero el resto de los partidos de oposición le dijeron que no iban a votar por él ¿no? en desagravio al diputado Soto、eh, entonces la democracia cristiana p u e dijo ya que sea otro de oposición No sé cómo e s t á l a n e g o c i a c i ó n ahora, l e parece q u la democracia, la democracia ha vuelto a repensar el tema y cómo está llegando a c o n c i l i a r l o con otros partidos para igual tratar de sostener、eh, la presidencia de la Comisión. Entonces,、eh, aquí yo creo que hay una oportunidad para que estos partidos, partidos radicales, partidos más reitianos, yo conversé con el presidente del Partido Radical un poquito ahí en la, en la cuenta del presidente de la República. Y él me dijo que ellos estaban decididos a votar contra el sistema de integración. ¿Y, ¿Y por qué no la democracia cristiana? Porque aparecen muy juntos en esta posición de apoyo al gobierno. Ojalá que eso ocurra. Y eso podría abrir las puertas a otro tipo de entendimiento. Aunque、eh, quiero decir que no está fácil、eh, el entendimiento del conjunto de la oposición hacia las futuras contiendas electorales. Porque, bueno, la c o m o n i a d cristiana sigue r e l c a m i n o propio, no, no, no ha dicho nada todavía sobre qué y con quién para buscar unidad. El PPD dice que están abiertos, pero tampoco、eh, ha explicitado bien de qué manera y con quiénes. El Partido Socialista creo que todavía está n en los recuentos de votos, no sé si han terminado ya. Está claro el triunfo de Lizalde, pero parece que quedan algunas aristas.、Eh, El f e s t Amplio sacó una declaración donde dice que, no, que ellos quieren, no es camino propio, que ellos quieren ser la, la fuerza más votada de la oposición, entonces van a llevar listas únicas de concejales, de alcaldes y de gobernadores, que no van a pactar con la ex nueva mayoría, que en realidad no existe la ex nueva mayoría,、eh, que podrían h a c e r algunos pactos、eh, puntuales con algunos partidos de la nueva mayoría.、Eh, Bueno, hay que aclararlo, qué tipo de impactos puntuales con q i e、eh, n e porque esto entonces nos lleva a que podamos tener una oposición dividida en tres bandas o cuatro, ¿no? eh, o, en, o en tres, en y, y eso,、eh, la verdad es que nos hace mermar todas las posibilidades en un momento en que, en que está en crisis el gobierno, en que está n crisis muy c r i s i el modelo, en que hay incumplimientos por parte del gobierno, que la, en que gran parte de la población dice que el gobierno no cumple, eh, pero eh, la oposición sigue e x p r e s a y, y la única fuerza que se ve que en estos días está luchando desnudadamente por conseguir la unidad más amplia es la unidad para el cambio. Es la unidad para el cambio que además hemos iniciado todo este proceso de、eh, construcción programática. Diputado,、eh, pasando a otro tema, y aprovechando que estamos en contacto con usted y se está escuchando bastante bien.、Eh, esta semana, cerca de 80.000 profesores marcharon、eh, junto a estudiantes y padres、eh, de apoderados、eh, defensa de la educación pública. el tema es, Hay varios temas de, de, de por medio. Los más relevantes que se tocaron、eh, finalmente fueron esta idea de sacar de la, de la, de la parrilla de. Educativa, las enseñanzas de historia y de educación física, cuestión que es una situación、eh, que se siente bastante grave y que no se entiende mucho cómo, cómo se. ¿Por qué se plantea? El colegio médico, inclusive, ha planteado de que a ellos les parece muy grave que se saque、eh, la educación física para terceros y cuartos medios en, en pleno desarrollo de los muchachos, donde es necesario que eso esté como obligatoriedad. ¿Cómo siente, se siente por parte del Parlamento, por parte de los diputados de, de esta、eh, coalición que hoy día está, está eh, eh, juntándose para ver el, los temas país, lo que está sucediendo con la educación Bueno, yo le, yo le voy a dar mi opinión, porque yo estoy en la Comisión de Educación, están tratando los temas, ahí está Camila v i e j o que en esto lo hace muy bien, en Defensa de la Educación. Eh, pero eh, a, a mí, yo soy, yo soy profesor, De f o r m a c i ó n profesor, aunque no he sacado título, pero, pero trabajé, entonces algo sé del tema, y a mí me extraña, por ejemplo, que quiten la, la historia lo dejen como optativo. La historia para mí es vital, porque en un país que no conoce su historia,、pues、es, que es tremendo. ¿vale? Usted cuando hace clase s y se encuentra con alumnos que no tienen idea de qué país están parados, cuál es la historia, qué ha pasado, qué han hecho sus antepasados, y que entonces se interesan muy poco por lo que está sucediendo, no son incentivados incluso a escudriñar.、Eh, Hay una, hay, hay una curiosidad inherente de los jóvenes que es capaz de saber qué pasa con su vuestro pasado.、Eh, lo, lo otro es、eh, la educación física, pero, pero aquí en Chile t e n e m o s una mayor tasa de obesidad, pues, de, de América Latina, no tiene planeta.、Eh, hay también problemas con la drogadicción, el presidente hizo un gran... a n u n c i o de lucha decidida contra la droga, lo que está bien, contra el narcotráfico,、eh, pero si le quitamos、eh, este aspecto a los jóvenes, como、pues, lo estamos induciendo a que se vayan por otros caminos, ¿no? A, a no fortalecerse a través de la educación física, a fortalecer su pensamiento, su mente, porque eso también la educación física enseña a disciplinar a los jóvenes. De alguna manera, hacerle ver de otra manera distinta la vida, eh, eh, me parece muy grave. Y yo aquí vi una, una experiencia en LOTA de que a h í el Consejo Municipal por, por petición de la concejala nuestra ahí,、eh, sacó una resolución unánime de oponerse a esos cambios que se están poniendo, eh, eh, planteando desde el Ministerio de Educación. Es lo que me parece un. Una gran cosa, ojalá todas las municipalidades、eh, tomaran esas mismas determinaciones y, y también los centros de estudiantes, creo que falta una voz de los rectores.、Eh, eh, eh, me han parecido muy buenas las manifestaciones que se han hecho en distintas partes del país al respecto, pero todavía eh, son eh, insuficientes. Hay que presionar mucho más para que esto subiere adelante, pero hay que salir. en defensa de la ocupación pública, porque yo creo que este gobierno todavía no ha dicho la última palabra en cuanto a recortar los fondos para、eh, que se lleve adelante, por ejemplo, el proceso de desmunicipalización. Hemos visto cómo los profesores paro porque se le dan incumplimiento a, a demandas de ellos y a cosas que están aprobadas y que no se le han cumplido. Hay trabajadores de allí donde ya se ha realizado, traspaso los consejos locales desde las municipalidades, que no se les respetó el pago de lo que efectivamente ganaban.、Eh, en fin,、eh, hay, este gobierno quiere desacreditar todo lo que es la reforma de la educación. Y más encima,、eh, claro, si van a rebajar los ingresos a través de la, la, la, la, la contrarreforma tributaria y la economía está como está, Eh, posiblemente no van a seguir adelante con, con、eh, la gratuidad eh, la, eh, de la educación, que una de las cosas,、eh, hablan tanto de clase media, bueno, la clase media baja tiene、sí. grandes problemas, y la clase media media también, porque hay clase media media, clase media baja y clase media alta. ¿Sí? Así están viviendo las cosas.、Pero、tiene grandes problemas para la educación de los hijos, les resulta muy oneroso. Si es que no pueden. Eh, eh, tener educación gratuita. Entonces, lo que tiene que hacer es aumentarse la cobertura de la gratuidad. Esa es una gran ayuda para la clase media que se habla. Pero este gobierno, yo creo que no tiene interés、eh, en seguir extendiendo eso. Bueno, diputado, que, ¿ah? antes que termine, p u e se nos está acabando el tiempo. oiga sí,、eh, Quiero decir、sí. una cosa antes de terminar, ¿verdad? que me quedo con la preocupación porque escuché el inicio del programa. ¿Sí? Eh, puede ser discutible, pero yo tengo entendido que la consulta indígena es vinculante.、Eh, es vinculante. Se dicen que no. Eh. Eh, dicen, hay varios expertos、sí. que han dicho que no, pero bueno,、eh, es muy importante sí, a... Yo conozco los, los expertos, y, y la OIT dice que sí, que es vinculante. Es、eh, eh, sí. decir,、eh, ¿cómo podría aprobarse? Porque es lo que se le está consultando e l pueblo indígena si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo. Y si no llega a acuerdo,、eh, no, no puede llevarse adelante eh, eh, un proyecto de ley. ¿no? Eh, yo creo que eso es discutible, se puede seguir discutiendo, pero yo por lo menos quiero insistir en que es vinculante, porque las consultas que se hicieron durante el gobierno pasado se le dieron en carácter de vinculante. ¿no? Bueno, sería sería、eh, extremadamente grave que este gobierno pasara por sobre la opinión de los pueblos originarios que le ha hecho una consulta y los pueblos originarios han dicho no, no queremos eso ¿sí? ¿Ah? bueno, sería bueno. gravísimo bueno.、Eh, así que yo lo, lo invito a que eso se siga discutiendo no le voy a decir que yo tengo toda la razón no le voy a quitar toda la razón a usted tampoco pero eh, eh, creo que eh, eh, es un tema muy muy importante y yo creo que en este instante lo que tiene que hacer el gobierno es ya Dejar de realizar la consulta si en todas partes la han rechazado. Entonces, ¿qué, ¿qué valor tiene esa consulta? No están de acuerdo con la consulta y la han rechazado. Además, todo la, la, lo, lo que se le está、eh, pidiendo que opinen los lo, lo, lo pueblos originarios. Así es. Bueno, vamos a seguir con esta conversa. ¿eh? Es importante porque todo esto no va a terminar, es que el gobierno dice que la termina por ahí por octubre o noviembre, así que va a haber tema para rato. Eh, eh, al respecto,、eh, Gustavo, pero antes que termine, ya, a pesar de que el tiempo está encima y lo tenemos ahí estacionado,、eh, el 4 de junio recién pasado, el Partido Comunista celebró 107 años desde la fundación, de su fundación como Partido Obrero Socialista.、Sí. Eh, ¿cuáles son, ¿En qué marco se está dando todo esto? ¿Hay alguna actividad planteada? Bueno, hay varias actividades que se han realizado. Porque hubo una en Punta a r e n a que estuvo ahí la otra en el, Terramón, el fin de semana,、eh, en Chillán hubo otra. Eh, y En s t á en varias partes se están celebrando. Nosotros vamos a hacer un acto central también en Santiago,、eh, que, la, que lo hemos postergado un poco por razón de t o d a e s t a d i s c u s i ó n y la conformación del Cante Amplio.、Eh, pero se va a realizar este mes. ¿sí? Eh, se va a realizar este mes.、Eh, ya los invitaremos, invitaremos a todo el mundo a que asista.、Eh, no está bien determinado todavía el lugar porque falta un par de semanas, pero. Eh, se va a hacer un acto、eh, de homenaje al 107 de aniversario del Partido Comunista de Chile. Lo tenemos muy, muy, muy presente. En c h a p a r é n t e s ¿sí? i s la Unidad por el Cambio, me imagino que estará invitada, ¿no? No, por cierto, que lo vamos a invitar. Siempre hemos invitado a todos los partidos de oposición, al menos.、Bueno. Eh, yo le quiero decir que en la Cámara,、eh, el diputado Daniel Núñez le correspondió,、eh, hizo una intervención de homenaje también al aniversario. del Partido Comunista el día del aniversario,、Ajá. es decir, no, no, no, no, no hay ni, ni olvido ni nada en esto,、eh, sino que la ha postregado la celebración por razones de, de, de carácter político, político interno, de política interna, de discusión、eh, con, con la fuerza de la unidad para el cambio, etc. Perfecto. Ya, pues, diputado, lo dejamos libre para que pueda continuar su viaje de regreso y le agradecemos que haya hecho el sacrificio de, de, de este、eh, intercambio, como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Ya, pues, muy bien. Un abrazo. Buen viaje, a el, a todos, buen viaje. Buen viaje. A todos los panelistas. c h a u c h a u c h a u chao. Bueno, la... interesante conversa. Veo que el, el presidente del Partido Comunista. Quedó muy motivado con su ida a la octava región. Energizado es la palabra, ¿verdad? Porque、sí. habló mucho. Ciertamente venía muy motivado con su visita. Bueno, yo creo que es、eh, tremendamente importante que los, los dirigentes、eh, estén en regiones y vivan todo lo que se está viviendo en regiones que trasciende el marco a veces un poco limitado con que miramos las cosas desde. La capital del país. Así es. Este comentario acerca de lo que es ASMAR a mí me, me motiva porque es una fábrica, dentro de todo es una fábrica. Ahora, una fábrica especial, si tú te quieres, tiene una influencia o un, un régimen de trabajo vinculado a lo que es、eh, formas y procesos militares, pero ha sido y es una industria bien. Importante en nuestra economía. Y bueno, todas las referencias a lo que es la zona de b i o b i o creo que son importantes porque es una zona en la cual. Es la segunda la influencia país, ¿no? No sé si es la segunda, pero la influencia de concepción del b i o b i o en la historia de Chile, eso a propósito de que se intenta sacar la historia del c u r r í c u l o obligatorio, es tremendamente importante. O sea, si uno mira. La historia de nuestro país, desde que llegaron los españoles fundaron Chile,、eh, se da cuenta que fue una de las ciudades、eh, en las cuales se sentó la dominación española, fue la frontera que se colocó a la resistencia mapuche.、Eh, bueno, Pedro de Valdivia estuvo allí y entonces、eh, ha marcado la historia, la presencia de dirigentes españoles. Venquistas,、eh, muy claramente. Entonces, esto, aparte de su importancia económica actual, es, tiene una importancia histórica significativa. Entonces, a mí no me extraña que, digamos, ocurran cuando nuestros dirigentes visitan la zona, ocurran todas estas manifestaciones. Creo que es muy bueno. Y así lo ha hecho ver el diputado Teler hoy día. Así es.、Eh, ¿Javiera? Yo, brevemente, dos comentarios. Uno es que,、eh, aparte de,、eh, obviamente, sumarme a todos estos comentarios contra la ofensiva hacia la educación pública que ha iniciado este gobierno,、eh, lo que han denunciado los profesores, estudiantes, el tema de、eh, las horas de historia optativa、eh, o reducción, más bien, de horas de historia y educación física, hay un tema importante. Respecto a, a la ley de inclusión, no sé si se acuerdan el final lucro, a l copago ¿Sí? y la selección. Particularmente,、eh, hay una ofensiva importante por parte de este gobierno hacia el final la selección. Era lo que mencionaba Podemos... el, el diputado b o e r cuando decía que e s t á en peligro con esta discusión y con estos problemas que está teniendo el gobierno de de... Claro, desde el punto de vista de la desmunicipalización.、Claro. Pero, particularmente, el final la selección es un tema que、eh, por ahí también está siendo. En su esencia, muy atacado por parte de este gobierno en esta idea de、eh, el supuesto mérito, que de mérito, obviamente, un niño que es pequeño, digamos, ¿no? y, y que aparte, obviamente, viene muy condicionado por la capacidad de pago de la familia.、Eh, ahí hay todo un debate donde la derecha también está、eh, hincando alto el d i e r a e o Sido infortunada la manera en que la oposición ha intentado explicar este problema. Totalmente. Porque finalmente se ve como una reacción de la derecha en contra de ciertos estudiantes que no se identifican. A propósito de que hay varias iniciativas de gobierno en curso que han generado resistencia de los estudiantes, particularmente de los secundarios.、Eh, entonces, eso ha dado lugar al proyecto de Aérea Segura. Con toda la carga represiva que esto tiene,、eh, al proyecto de admisión que se intentó regular de otra manera, y que la verdad es que no está totalmente clara para la gente en nuestro país, para la población chilena, qué es lo que se está discutiendo. ¿no? Yo creo que、eh, sería necesario que los partidos de oposición, los que de alguna manera impulsaron la reforma educacional durante el gobierno pasado, Clarificaran posiciones para saber qué se está discutiendo. Porque de pronto uno escucha que hay, ¿no es cierto?, por parte de la ministra de Educación diciendo que se acabó la tómbola, como que esto fuera una chacota, que los cargos de ingreso a los liceos fueran e l l o s por,、eh, por un sorteo que nadie sabe dónde se corta. Esto no es así. Esto es falso, absolutamente. Se llama tómbola de una manera un poco caricaturesca. O sea, la caricatura que ellos mismos levantaron. No,、eh, pero la verdad es que es un sistema de admisión perfectamente regulado que tiene bases diferentes a las que está acostumbrado a tener la élite de nuestro país. Exactamente. Y eso, que es una cosa justa, que es una cosa clara, que fue una de las claves de la reforma educacional que se intentó impulsar, está puesto en tela de juicio y caricaturizado hoy día. Entre、Oye. otras cosas. O sea, está totalmente puesto en tela de juicio y car caricaturizado, pero finalmente lo que hay detrás de esa acción política es que、eh, se intenta、eh, sostener un sistema que mantiene el privilegio y que、eh, es totalmente contra el sentido común de poder construir una educación y que pública en como corresponde. De esta manera lo que conduce es que el colegio elige sus alumnos. Con lo cual se crean colegios de élite. Y preservan el sistema de diferencias que existe en nuestro país. Hay que ser súper claro en esta cuestión. Que、bueno. algunos van a ser perjudicados en este camino no me cabe duda. O sea, el que está acostumbrado por privilegio a tener a sus hijos en un colegio de élite sin que a veces incluso lo merezcan, claro, ese puede que sea perjudicado. Tampoco va a ser perjudicado en un sentido absoluto porque siempre habrá un cupo. Esta semana el diputado Gutiérrez, junto a otros diputados, junto a otros、eh, otro parlamentarios, plantearon la necesidad de、eh, investigar una suerte de、eh, montaje en, en la población Villa Francia en torno a hacer aparecer a los, eh, eh, al sector como, como sector、eh, donde hay、eh, mucha violencia y donde es necesario、eh, intervenirlo. Yo tengo la sensación de que lo e s t á sucediendo en el, en el Instituto Nacional y en otros liceos emblemáticos de, de, del país es casi lo mismo. Como que se están planteando montaje s para que haya una, una suerte de visión de que es necesario cambiarlo todo. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos tres R's que, han, que ha planteado este gobierno: que es la regresión, la represión y la reducción. Eso es lo que, es lo que, es lo que están tratando de, de, de hacer de notar, pero lo que yo siento es que hay. montajes Para aparecer, hacer aparecer que hay violentismo, que es necesario terminarlo de una vez por todas. Y eso los medios de comunicación se prestan sin ningún problema. La televisión los pueden encontrar en primer plano todos los días mostrando algo. Sí, o sea, de todas formas, pero en todo caso, el tema del fin a la selección en puntual tiene que ver con、es、otra patita también de es、eh, esta regresión, por decirlo、claro. así, que、eh, están intentando impulsar de forma bastante.、Eh, Decidida, diría yo, por parte de la derecha de poder efectivamente generar un sistema educacional donde se mantenga el privilegio de algunos de haber tenido mejores condiciones por sobre otros. Eso, y lo segundo, que respecto a l、eh, a este festival, en contra de esta planta de hormigón, solamente decir que desde las tres y media en Avenida Ocha Gavía y José Joaquín Prieto en el límite de la comuna de San Bernardo con el bosque para aquellos que quieran José Joaquín Prieto y Ocha Gavía no es lo mismo. ¿Cómo? No es lo mismo José Joaquín Prieto y Ocha o Gavía. No, no es lo mismo, es una intersección. ¿Por qué José, José, José Joaquín Prieto así se llamaba la, la parte tengo hasta de la el Panamericana? Aquí. Sí, ¿no? Quiere... Bueno. Exactamente donde es, no. l l e g u é ahí entonces p o r cualquier v í a Es vía, Particularmente, <risa> no, no es la calle que. que no no, no es, es la Panamericana. No es, la, no es la, la. Es en Avenida José Joaquín Prieto con Avenida Ocha o Gavía en este límite. Es ¿Yo? Cerca de la base aérea del bosque, para que tengan como referencia. ¿Ya? a la g r a n Avenida? ¿cómo se, ¿Cómo se llama? Miguel Carrera. No, e a No es ahí. Bueno, yo paso mi aviso para terminar. Por favor. Me l l e g a una declaración pública que piden difundir. Cumplo con ello. Y es que、eh, los médicos y médicas formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿Ya? que es una iniciativa muy importante, solidaria, que se ha hecho con Chile y con otros países de América <susurra> por parte de Cuba. Protestan por la detención del médico Aligüén Antileo García, ocurrida en el día de ayer a propósito de los incidentes en Cañete, con la conducta, con la consulta indígena promovida por el gobierno. Los,、eh, en este caso, bueno, este médico de origen mapuche está siendo detenido, ha sido adversariamente detenido en el marco de esas protestas.、Y、seguramente acusado un, de terrorismo. Es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el sur y es algo que debemos rechazar, sin duda.、Mucha、Así es. Fuerza para el compañero. Bueno, nos vamos de domingo a domingo, sin restricción, hasta el próximo domingo en este mismo horario. Muchas gracias.